y bato con lecheo, a mi hacha hermana va a prever unas oposición en andalucía. Lo feba de de bel año en la Ture, sin conseguir garra treballo de química, que llega a lo que iba estudiado. Antes de marchar, se va a estado de interina dondeando por lugares de toda la geografía aragonesa. Ella va a de marchar porque en Aragón no a treballo, y desaríanos de villanos tozos días, de foternos esos charrazos eternos antes de marchar a dormir. En cara continua en Andalucía y en cara la trova a faltar por cada día. esas en vueltas, no entendeba de economía, ni de política, ni de muchas otras cosas. Pero lo que menos entendeba era que a mi hecha hermana, titulada universitaria, siempre con buenísimas notas, con firmes ganas de trabajar, ese de dejar el país. Y no era la única. Muchos de sus compañeros de estudios también feaban boleto por todo, hueban de connotarse con treballos basura. Ya en los primeros tiempos del STTs, que sociedad era esa que no dejaba la gente vivir y trabajar en su propio lugar, me flora cruces y continuo fenómeno. Cada Desde 2008 con la plegada de este timo que le dicen crisi, buena cosa de amigas mías han habido de marchar. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Bolivia, Alemania, Francia han acudido a las mías amistades con mayor o Peor fortuna. Por un regular fui llevando de un país entrevallo y con cada día menos delitos sociales. Fuliban mirando de apañarse una miqueta a la vida y poder ferse a alufras de un futuro millor. Entran por mis oídos, lenguas por descifrar, melodías y... Ritmos... As aragonesas y aragoneses, de fatiempo, han habido de fese o pre, dillado suyo lugar. As exiliadas de adintro, habieron de divisaros lugar, taerta ciudad, y muitas, habieron de salir do país. Entra Cataluña y e entra Madrid, más que más, pero también ta Alemania, Francia, América, un mesmo Guinea, han sentido a nuestra luenga y han ecuyo las nuestras paisanas. Si antes esto de industrialización, huella el liberalismo que nos va a fugir. Tan y mientras, a mediocre clase dirigente de charla del espíritu de las choves, de flexibilidad laboral y de pillar reballos en la Laponia. El viaje, el viaje me hizo a mí. Tres chovens marcharon de Aragón en busca de un futuro. We charraremos con ellas sobre exilios, viajes, aventuras, miedos, treballos, amistad, luengas, complicidad, experiencias. Sobre la luta porque cada una y cada un podamos vivir y tener un futuro aunque queramos. We en tierra de Barrenaus, charramos con exiliadas y exiliaos. A charrar de, de esos exilios, de esos viajes, de toda esa aventura y, y de ese fugir de, de esta tierra que muchas vegadas pues no nos dice no nos dice quedarnos y Tenemos a tres personas y eso que han que han vivido pues si fuera vivir o en cara viven, de fuera de, de Aragón muy toloenda das nuestras mugas y que, y que bueno nos comentarán una miqueta pues y eso pues lo que lleve vivir vivir tan tan de de país no Tenemos la primera a Lucía que estuvo viviendo en Hamburgo, en Alemania. Welcome, Lucía. Hello. <risa> Tenemos también a, a Fernando que, que encara y viviendo en Manchester, ¿no? Que, que ha venido a Zaragoza por Bellilla, pues para para cosetas, ¿no? Para pa hacer bella coseta. Welcome, in, Fer. Hello, how are you? Well, welcome, welcome. <risa> que encara well, soy well, con well, mucho. <risa> Y para rematar tenemos a un clásico ya de, de Tierra de Barrenados que lo vamos a meter en nómina a, a Armando, que estuvo viviendo en Oss, que llegué en Occitania, en el Estado francés. Bienvenido, Armando. <risa> Bueno, y, y lo primero, vamos a, a ir alternando una miqueta, pues eso, la, la música de fondo que siempre que siempre tenemos con bel audio, ¿no? Yo creo que, que a principiar, si tú es París, metemos un audio de, de un saputo, de estos saputos que nos dicen lo que hemos de hacer y, y aún hemos de vivir, y, y bueno, pues yo creo que una buena cosa para pa principiar a, a debatir, ¿no? Lo metemos y después pues, encharamos. En cualquier otro país europeo, particularmente en los países escandinavos con ese estado de bienestar tan admirado por muchos españoles, es inconcebible, inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido eh, una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Si no la acepta, no cobra el paro. En España la. estructura mental del trabajador, como no puede ser de otra manera, porque el trabajador es inteligente y, y lógicamente pues intenta coger lo mejor de cada situación es que el paro es una especie de renta que tiene durante dos años de forma que no tiene por qué precipitarse y coger cualquier trabajo, sino que se lo puede tomar con mucha calma. La estructura de paro en España eh, a diferencia de otros países, es muy generosa en la primera parte de, de, del periodo de paro y algo menos al final, eso se podía cambiar sin alterar los derechos de los trabajadores y sin deteriorarlos, todo lo contrario Bueno, pues este, este o Figura, un, un alto cargo de, de la COE, de los empresarios y, y bueno, que yo creo que para introducir si vosotros de verdad y esa barra, ¿no? de, de que queréis estar aquí chupando del de, de Estado un Marchez por por otro motivo, ¿no? La primera pregunta yo creo que es obligatoria. ¿Por qué Marchez de, de Aragón y, y Taque? No sé ¿qué quiere principiar. Pues principio yo mismo. Eh, yo pues yo he rematado la carrera poco antes de marchar. He estado con una beca en Bolivia y en tornar yo vi que aquí que era imposible probar trabajo. Yo no tenía... O sea, yo no podía cobrar la Ture ni vivir del Estado porque no iba trabajado que... veía semanas de, cam, de cambrera y uh, vendiendo libros o cosas que no, no me daba hasta tener la Ture. Y, y como había feito Erasmus en Alemania, pues las mías compañeras de clase de a la vez pues me no a buscar un trabajo que probé de camino y yo me fui ya con trabajo. Pues yo, bueno, yo marché... En... Septiembre de 2013 Y marché, pues bueno Porque aquí ya que ya era Ya era Y llegué, Imposible de trobar Treballo Y bueno Tenía entrevistas Pero en fin no Ni soy yo Pero soy yo Que tolé la ture Y llegué a la fin Pues ¿qué fas Pues en fin No sabes ya qué hacer Y también llegué a la fin En la cabeza Se te, se te vaya Porque ya no sabes ya Qué, qué fas Y al fin dices Me voy Porque ¿qué fue? Y o Yo, ya sí no sé simple. Sí, pues para ello no también. Yo estoy trabajando aquí en, bueno, en EGA, en SEA dos caballeros. Y nada, hubo unos recuerdos en la empresa y nos faltaron fuera un, un montón de change. Y nada, fací un máster y estoy buscando trabajo y como no he pues los amigos que siguen viviendo ahí en, en os me dicen de bueno que si queréis ir ir para probar y, y nada, y marché. Y porque, porque Triguez hizo y sus países, ¿no? Decías, Luciva Lucía de. Que, que hizo que tenías hasta ti unas unas amiguetas, ¿no? Que tuvieron una amigueta Camín, tú también, Armando, ¿no? Sí. Y, pero cuando a la, la luenga, sabevas al tubaso, o ibas a ti a la aventura. Yo en mi caso sí que es tío de, de aventura total, porque en la escuela y en la universidad siempre va aprendido inglés, no te iba, vamos, ni, ni branca de francés. Ayer pues cuando, cuando decidí de, de marchar, pues sí que hace un curso intensivo de francés de un mes. Aunque bueno, pues sí, los coló, os sea, los, colos, los números y, y me he perdido y tengo hambre, ¿no? Cuando y con eso pues ya decidí de marchar, pero claro, ya yo era con la, con la idea en la cabeza de... ...de hacer cursos de francés emplear Nada, eh, pues con, con Jirenos, pues ya al hacer los cursos... ...y ya pues a pillar un poco de soltura lingüística, ¿no? Bueno, yo... me fue a aquí... ...bueno, con mi lleva pues ...con un amigo que creaba y se ¿no? ...fa tiempos... a Manchester, a la fin cambio... ...y se fue a Alemania... ...y después pues otro amigo... ...que yo soy viviendo hasta Manchester, en cara Pues en fue Manchester M meses antes que no me ni sé yo, y por eso me en fue más que más por eso. Y respecto a la lunga, pues sí, ya la inglés, por eso ya pues, se va Aprendiu en no hecho tal y cual. Pero llegué, que dialecto de Asty, es terrible, o sea... <risa> <risa> y, y, y, y terrible, ye bueno, y, y, y horrible, o sea, y... es pues horrible que llegué a, ver a las... no, no entiendes ni venica ni media. <risa> Charran como, no sé, y pues bueno, estoy... sí que vas con una base, que mucho no más que nosotros, pero... Mesmo así nada, así complicado, <ríe> en ese puesto. Yo he bajado y Erasmus en Alemania, a la vez que conoce el país a luenga y también el Wengar, técnico si sea, vas a Yo soy albeitar, pues me sabe los nombres de estos animales en alemán las partes del cuerpo... y o que sí que es cierto y es que yo fácil era como en Múnich y a la vez los ganaderos charraban en Bavaro y cuando me fue que me fue en primera esta zona de Düsseldorf hasta los ganaderos charraban en Plattdeutsch eh, Platt y yo pues eso no lo entendía lo bien o sí bien o que sí que yo era bueno y era que, que el alemán tiene dativo, acusativo y nominativo y los ganaderos pasaban a olímpicamente o sea que yo charraba más tranquila de que decía no sigue declinando pero ellos tampoco no lo fan así no es que me importa igual sí por quizá Siempre que nos charlan, ¿no?, de, del aragonés y tal, que las diferencias enormes que vin y tal, y, y los tres son, bueno, cuento que Armando tú también, ¿no?, de, de lo que se aprendeba, de lo que aprendías a lo que, pues, charlabas bueno, con la da, chen da, da, de, da, da. de os. Yo cuando hacía he los cursos aquí era todo parísino y cuando llegué a a la UNASERRE, ¿para qué? Por eso que te estrovez con esa diferencia ¿no? Entre la luenga que se aprende teórica Y un modelo formal Y, y pues, la realidad ¿no? De, de trovatos con, con la luenga De verdad, no la luenga viva Sí, pues también supongo que Como que estudie castellano y lo suelten en Sevilla Sí, sí, sí, sí. <risa> Tío, bueno, bueno y, y que lo charramos <risa> Y me sueltan en Sevilla Y en fin, ¿no? Perdón, perdón <risa> Bueno, ¿y ¿cómo, cómo... estoy a Zacullius en... ...en OS, vuestros respectivos destinos? Pues yo, en mi caso, pues... ...súper bien, porque, claro, yo tengo dos... ...dos grandísimos amigos que son viviendo ahí en... ...en OS... Ahora pues, claro, pues me ha en... ...porque no vas de vacanzas, ¿no? O sea, no oye como... Ah, ...voy de vacanzas tres días a OS, ¿no? O sea, ya marchas allá con una... ...con unas intenciones de... ...de hacer un desembolique profesional y personal... Ayer he pues, claro pues te un... Ayer, me ha yo me ha pues como feros cursos el tema de transporte público abrir una una cuenta bancaria que aquí es súper fácil pues vamos, bueno, o sea, allí es el alto mando francés que ha determinar si es si <risa> sí, sí, si es vamos una persona que que pueda tener una, una cuenta corriente en el hexágono no Entonces, sí, sí sí no no tienen que ir a París unos papeles tienes que enseñarme historias para abrir una cuenta para abrir corriendo. una cuenta sí sí no son Son choques culturas que, que aquí, claro, pues nosotros no pensamos que van a pasar, pero me, me presiono que los compañeros también que son aquí en la mesa dirán lo mismo, porque pensamos, vamos con chip de que aquí en Aragón pues se enfade esto, esto, esto, esto, y esto, pero después para marchas te das, das cuenta de, ¿no? de que, o, o, por ejemplo, un teléfono móvil, puesto con diferentes papeles que ha de entregar, una cuenta bancaria, o el, el bono de transporte público, mil historias, ¿no? Y claro, yo tuve esa grandísima suerte y no, no fue marchar a la aventura, aventura total. En fin, un poco ahí me llevo de la mano y, y súper contento, claro. Sí, yo también, pues eso, con, con a mi amigo, pues, pues eso, me, me quedé en casa suya que lleva una cambra. Y bien, y pues eso, con las gestiones pues también con adullando y tal. Y sí que, bueno, estoy en Inglaterra, en sí es que garré problema con cuentas bancarias, ni, ni teléfono, ni cosa. Ese aspecto es mucho más fácil no, pero, te, te. Sí. Ese aspecto, sí Pues yo, claro, yo me iba a Solenca teneba, Con Isobachen en el país Pero no en la zona en la que yo iba Y bueno, todo este tema de teléfono Cuenta, así que ya es difícil Pero yo ya lo he pasado de Erasmus A la sí. vez ya iba con, Y era como alumna ventallada Pero sí que plegué de ley en un puesto en que no coní se va ningún. Sí que una compañera de trabajo de yo y a suya familia me acullaron. Genial, me convidaban a las chentas familias sus domingos. Que, claro, yo vivía, yo vivía en un lugar en Amuga con, con Holanda, en primeras. Pero estoy muy duro porque yo iba con trabajo de aquí, de Albeitar. Pero claro, yo te pillaban porque os alemanes no querían trabajar en varios puestos. Y de impuestos, os chefes, o al lo menos, o míos chefes, se le lleva con derecho de. ...de hacer lo que querés eh, prácticamente... ...bueno, no, esto va a sonar muy mal, ¿no? Pero pero sí que sí que él me decía... ...tú aquí no tienes familia, no tienes amigos... ...no conoces a así es que tampoco no tienes derecho a tiempo libre... ...porque qué vas a hacer en tuyo tiempo libre... ...si no conoces a ningún ¿no? Y menos mal que a través de mi compañera de trabajo... ...que ya era una zagala estupenda, Sina... ...que siempre le sería agradecida... ...pues ella charró con él... ...y consiguió medio domingo libre... Joder, no. Domingo, Limo. Domingo, Limo. Sí, pero después de trabajar, o sea, de, de, de entre semana yo treballaba 12 horas diarias Uf. Porque este hombre ya era un obseso de los treballos discutía con la suya mujer Y por no estar en casa ya era todo el día trabajando Y se pensaba que Y bueno, sometemos a todos los trabajados a mucho estrés Pero yo aparte, ya que como no conocía a Baden Pues Uy. A la vez bien Pero no tan bien a la cullida Yo, yo ahora cuando, cuando eras diciendo Armando, cuando eras diciendo lo de lo de la cuenta corriente, lo, los conceptos diferentes, ¿no? La otra día y, que vi un reportaje no sé qué país era de Finlandia, Noruega, no distos, ¿no? Que que iba uno con un móvil y podías pues, pillar la matrícula de de un vehículo y en la base de datos del estado cualquier persona, ¿eh? Poder acceder a la, a la suya declaración de hacienda y de los suyos datos bancarios y todo, sí, sí, porque tienen un concepto de, de que todo ha de estar transparente y que, o sea, el concepto de la intimidad, todo esto de la ley de protección de datos que tenemos aquí, que ahora no puedes ni, que, que mismo las notas no las penchan en los, en los zuros porque no puedes billar la nota de atro, ¿no? que hizo yo por ejemplo en la escuela fiel de idiomas no no te dicen ni hacer una foto de la foto o sea de las notas para enviar a pues pues aquí era todo lo contrario aquí eso podéis ver la declaración de la renta de una persona con la matrícula de lo suyo sí, ¿no? después de la declaración de renta o tu jefe por ejemplo sí, pero... sí, sí, sí. <risas> Sí, sí, total, o sea, yo, yo me quedaba, me, me feba cruces, ¿no?, de esos de iso, de conceptos tan sí, sí. tan diferentes que había, ¿no?, y lo que sí, decías sí. tú ahora de la cuenta bancaria, de haber de hacer unos papeles tapar. Y... No, pero, o sea, en que siga yo qué sé, que me quiero abrir una cuenta bancaria, y, joder, pues que pasa aquí a la caja de toda la vida, o a la CAI, y lo que sé, mientras que a aparezcas de 8 a dos pues así, hay, <risa> pues, en francia, has de pedir cita. que pedir citas o sea no es que vengo a tener la tarjeta cita no desmereces hacer esto cita todo cita Es macho flipado sí sí sí movida acá movida acá ah me... los, y los bancos abiertos de tardes eh me cago man. pero que he visto el apocalipsis <risa> en, Alemania, en Alemania también sí, sí, bueno no. trancado un cuento que un cuarto de hora a sentar de me mellodillas y de impuestos y eran a las seis de la tarde pues, es... en Inglaterra en Inglaterra cuando que diga a las cuatro así nada Y los sábados de mañana también Uriban Sí, aquí okay. sí. también Voy Claro, pero en Inglaterra sí. yo cuento que Toubredica a las 6 o las 7, ¿no? A las 4 ¿no? no, no, yo estoy ¿A ¿Y a hace eh? rato? No, todo no, los bancos Ah, ¿no? ah vale No, a los restos estoy a las 6 o así nada su más, depende sí, sí, Fueras de, de los BAS, que siempre Sí, los... también los BAS <ríe> Claro, sí. yo, yo cuando estoy Yo cuando, cuando marché Yo estoy un mes viviendo en, en Irlanda de Chovenan Y siempre me decía no rollo este, no, en Europa lo cerran todas, cap, y los vas, no, los vas, muy luego, y tal. <risa> a las cuatro, dos, do eh? <risa> maite en en Dublín, en antes que no aquí, pero... Eh. Pero no, Guaire, no hay una pasada... los treinta, estar, eh. tres... Vamos, y hay puestos que llegué a las dos de la tarde, yo qué sé. O sea, pues, pues sí, yo, que estos mitos, en fin... Y, y bueno charraba una miqueta de de eso de los treballos no también de, de cómo estos acudieron al tubascho bien no en ocasión lució una, una miqueta bien los los compañes, pero pero hizo de en otro treballo bueno qué treballos Robez si lleguen Robez y yo y, y cómo era la relación con los vuestros compañeros de treballo si lleguen tenebas o en tenez Pues y es que esto es que, que cuando yo en Francia también me gritó no mismo día para treballar aquí. Ayor, pues no te vayé en Francia. También está aquí ya directamente. No planeas a <risa> trabajar ni un solo día. No, no. Hostia. No. Bien, bien. Bueno, yo sí que he trabajado y, bueno, su esposa que trabajando, no sé. <risa> tú lo sabrás. creo que tú tienes un contrato visto de los nuevos, ¿no? De los uh, guys, de los que quieren es... meter también en el estado español. Bueno, no, no. Uh, sí, no, sí, no sé, yo ya, es, ya he, bueno, una, una hueña. Pero, bueno, he estado trabajando, por eso de limpiador en un supermercado, en otro supermercado de en almacén, en... ahora una fábrica pues, de electricidad pues en cadena de montaje. Y eso, bueno, con los compañeros. Pues yo la verdad que no soy. Yo la verdad que reconozco que no soy guayre aficionado a hacerme amigos no es Treballos Soy una amiga tal. Bueno, y además, pues bueno, por ejemplo, ayer, ayer es ayer no, el jueves que trabajé y 8 horas charrando de fútbol o sea yo que a ti no, no fan que charrar de fútbol en inglaterra a la vez no te digo no, no, 8 horas no yo no, no, <risa> no, tan diferente yo, de aquí pues ¿eh? no, no, o sea, no, los caballos no. de, de tíos no no yo llegué pues, pillaba bella cosa pero yo, que, yo no, no conozco fútbol de Guayre y era tremendo y, y antes más claro de, de, de Manchester y tal O sea, sí, yo sí, no conozco el fútbol de aquí pues ya de allí vamos con los compañeros y tal pues agarra problema que tenemos Mm. los los que puede pasar iniciando y, y más de 8 y este barreno que tenías pues en ese trabajo eh, sí que tenía compañeros muy majos no y era el único hombre este, que era tenía un problema después pues, dije <risa> ese trabajo y me fui a trabajar a Alemania del Este a la zona de Mecklenburg que llega medio camino entre Hamburgo y Berlín y así eh, así no tenía compañeros de treballos pero tenía dos chefas que eran un matrimonio y que, que cuando les venía a regle les vais a batas dos y era eso inaguantable pero osiga era y era una cosa horrible horrible porque dos alemanas con mala hostia osiga yeah, y o peor que vía y bueno con con Isa sí que también eran una mica locas también eran muy obsesionadas con los dinés, con querer ganar más ganar, querer ganar más y pagarme a yo o mínimo pero aunque sí Y ahí en una zona muy racista de Alemania Y después pues, ya dice eso y me fue a Hamburgo Y en Hamburgo sí que trabajaba Ya no de Albaitar sino de que pillaba pero Y era muy tomillor Porque yo tenía una amiga en Hamburgo Viva a Chen Choben, porque nosotros los otros puestos en que yo iba, no viva a Choben, En lo puesto que iba yo en Alemania del Este, a Chen, que tenía de la mía que, que continuaba en un lugar, tenían ya dos fillos. Fija, oh. Que ya era muy diferente. Pero tú ya era, eras en un entorno más rural, ¿no? Por lo que sí, digo. Pues, sí, yo era en un entorno rural, tica que plegué en Hamburgo y decía, la mierda... <risa> o sea, me importa igual haberme pasado <risa> dos años de mi vida estudiando una carrera, yo aquí... No a sufrir y, y en Hamburgo muy bien Y en Hamburgo pues se trabajaba de... Tendo inventarios en H&M, eh, de Cambrera, de lo que me saliba sí. Pero de impuesto gente con a que poder charlar Gente que más emigrantes que te comprendeban Y eso también, también... Y eso también hay un problema A la gente emigra que se piensa... Te venden loro y moro ¿no? Y, y te piensas que vas a tener... Que vas a trabajar lo que has estudiado Que te van a pagar bien, que tal y cual... pero de impuestos te, te faltan muchas cosas mm. porque las condiciones laborales no son las que te venden y es pues como aquellos inmigrantes tampoco no mm. teóricamente tienen los mismos derechos que tú Pero en a practicar Pero... no más venido de pistón cómo eran las condiciones laborales no ya ya tú eso pues lo lo contabas tú tú una amiqueta no y y eso, y, y sin sí, que había diferencia no vía este racismo del estado no que, que que comentamos siempre pues como los inmigrantes aquí que en realidad eh, a, a nivel efectivo no tienen derechos no y yo vosotros eráis inmigrantes en Asti cómo era eso y lo que comentabas también de racismo no como Este ni hubo el caso, hubo ya estas horribles, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en este trabajo en la zona de Alemania del Este, sí que a temporada carrera me decían que el único bueno que tenían en la República Democrática Alemana y era que no viera extranjeros Y claro, yo decía... Jolío, soy soy joven y es cierto, pero ni salgo aquí de Borina, ni soy estoy trabajando, o soy en casa porque no conozco a ninguna. carmen me fue muy a pero yo soy en que si está sé que yo armase unas fiestas enormes, pero no yo cuento que no tenían no no tenían motivos para quisearse de ello, porque y era como si no existiese. Pero claro, también en la ciudad y es diferente porque esto ya era un lugar de 20.000 habitantes, pero un lugar Coño, que que eh. y soy llega la calle y a una ciudad claro pero en Alemania que a las 8 de la tarde ya son todos en casa que no veías a hacer por la carrera pues es como si estás en un lugar de 5.000 habitantes un menos mm. y, y estranches muy muy pocos turcos porque turcos vía por toda Alemania son como ya parte de si no había turcos sí que El no había Alemania ha sí <risa> Y, y bueno y a, Hamburgo ciudad y era otra cosa. También cal decir que en Alemania o sistema educativo que tienen fa que que eso ye una cosa muy diferente con España, ¿no? Porque aquí en, en el Estado español os inmigran más que más fa entrevallos que no amenistan una formación concreta. O sea, No no ye tan fácil que vengan a trabajar de químicos o que vengan a trabajar de no sé físicos o astrólogos. Pero, a, astrónomos, astrónomos. astrónomos, sí, perdón. <risa> <risa> y, y, pero en Alemania y diferente. En Alemania, Alemania tienen un sistema educativo que con 11 años ya deciden si los niños van a ir a la universidad, si van a con, hacer una formación 11. profesional oh, o si van a ir ta, o si van a, con 16 años ya van a rematar. Si son de alfa, ahí. omega beta, ¿no? Sí, eh. tienen como tres tipos de instituto y a la vez ya con 11 años deciden a qué, qué educación les envían. Al 11. <risa> A la vez, claro, eh, ellos se aseguran de esta traza que van a tener a base treballadora, digamos, y que pueden importar a Chen universitaria, que claro, se cabían una ripa de dinés. Sí, sí, sí. Porque te cabía esa universidad de muy chen Y pues les posas menos porque son inmigrants. ¿Qué pasa? Y, y soy yo futuro, ¿no? Sí, yo lo que quería, Bounce. Sí, sí. Pues así, <risa> Astia en Inglaterra... Lo que ya es racismo y tal, no.. la verdad que no he visto y hay muchas muita, culturas, o sea, Pakistaníes, indios, eh, chinos, europeos, polacos, mucho polaco, porque ya hay a lo, alrededor de dos millones de polacos me en todo el Reino Unido, o sea, Jodón, sí, sí. Yo, yo, yo, no o polaco, o polaco ya segunda longa que se, manga, se en Reino Unido, o sea, y, no. Pero racismo no. Así que pues eso, hay multiculturalidad y hay respeto. Así que, pues eso, cada uno suyo gueto, digamos. Eso, <risa> sí, eso sí que sí que también, o sea, no no esto tan bonito, pero sí que racismo racismo no.. O sea, más, más, más se veía Manchester va una mica por Vicos, ¿no? Como esto que veíamos en las películas de Vico Chino, Vico. Sí, una mica de carrera. Sí, una, no tanto, pero sí. Y eso, racismo, la verdad que... No, no se veía. Y en no el treballo... Tampoco... Tampoco... Yo no he tenido garra... Experiencia ni problema... Por, por treballo de racismo ni de xenofobia ni... Son más respetuosos. Y pues, claro, si al mayor... No te pillan un treballo porque eres extranjero, eso tampoco no lo sabes, pero... Pero, bueno, en fin. La verdad que... Hay, yo... Y yo no he visto racismo ni ahora Esto Que me cuelo una traga de... Sí, sí no, no esto ves. que tofer me hacer Me hace recordar De un amigo de yo En Hamburgo Que ya era de aquí también De Zaragoza Que él era arquitecto Y principió a trabajar En un estudio de arquitectura De vez que un trozagal zagal Alemán sí. Y los dos Pues eran Recién Pues eran rematado A carrera No eran Treballado en cara De arquitectos Llega o la misma formación A misma experiencia Y la alemán Ganaba 500 euros más Que no viste zagal y este zagal le dijo a Ochefe oye explícame por qué y Ochefe le:::: dijo si querés se como un alemán contrataría a un alemán ole no. más Ay, claro sí, sí. agua no Armando tú no no o sea tú pues... como no no pues el tema es de racismo y eso pues de que sea en Francia así que yo una mica bueno, además sin cosa que te, que te interrumpa no porque o, o sur sí que yo una mica en que lo peta la esta la, la la tipa esta como La la, Le, Pen, Le Pen. No, sí. pero tampoco en... la zona tuya no Perpiñán sí que llevo no, puesto no. Departamento de los que más votos saco Pero no, por la sí. zona nuestra no era La, la, la zona de la zona de Soe. La zona de Soe y François es También de la zona de... Cerca de la de zona de y tal. No, pues racismo sí que... Es que yo un poco realizo también porque Había un racismo pero interno Que estamos charlando de hecho, en Francesa De segunda o tercera generación de origen argelino en la mayoría de los casos pues, por, por la colonia que que llega de Francia y sí que había un, un racismo mismo que la República quería hacer un proyecto para que en, en los currículos que se enviasen para los treballos no saliese ni el hombre ni el barrio que viviese la persona porque ya por los apellidos pues ya obviamente ya de origen argelino pues ya lo veían y mira, también por los ni a foto ni a fotón y también por el tema de los de los barrios, por claro, en las ciudades grandes como Toulouse, Marsella, París, Burdeos, etcétera, o Lyon, claro, pues vía guetos, vía guetos que el, la propia República fació en y, y, y, claro, es un tanta Y y ya con todo eso pues sí que ya se veían los, los barrios y ya pues muchos ceballos no te los no te los dan. Sería pues, un choque cultural y tú marchas de un barrio a teatro y. es una pasada no no ha habido unos fallos de integración por parte del Estado muy muy serios desvía ese tipo de, de racismo que es bastante fácil de ver y luego impuestos pues por pues, eh, pues, racismo para con los foranos, pues sí que vina. pero claro pues tú marchas desde aquí y dar algo bueno pues más o menos pues te pares a ellos pues tiras millas pero cuando vean que ya color de la piel ya diferente o esto, historia pues ya quieres cambiar chis también bueno. Bueno, bueno. Y, y ahora decías también Lu, Lucía lo de lo de los dinés, ¿no? Que el alemán viste que cobraba 500 euros más. ¿Cómo son los chornas de, de Asti, tanto tabusatros o tabus atrás como ta, ta la resta de chen, ¿no? Eso ta los alemanes que cobran 500 euros más que que no los foranos. Y sobre todo tenías Bella Duya, tenevas derecho a, a la Ture, a Utenez, ¿no? en el caso de Ferton Carayé. u eh, bella duya del hoguero u bella cosetadistas mm, bueno mm, respectiva a los jornales mm, son bueno o mínimo ti son 650 libras ahora que traducido en euros son unos güitos y pico de euros la hora sí, bueno, sí, y, y, sí, cada, y cada, cada vegada más porque la libra y pudiendo y un cobro menos Yo, bueno, yo ahora no cobro lo mínimo, yo cobro una mica más, pero o sea, llevo un jornal mm, aquí altero. ¿no? Más, sí, unos mil trescientos no, brutos euros o una cosa así más. O sea, <ríe> imagínate. Ah, pero o a sea, nivel, yo, el, el nivel y, de vida también será. Sí, bueno, en Manchester no llega no tan alto. Y una mica más alto igual que aquí, pero en Londres, en Londres sí que se dispara. Eso, imposible. Pero eso. Y.. So. y respectivamente a, a Dujas a duías, con conia ribe, sí que demandé la tour, bueno la tour, la, digamos, llevo una prestación por eso, que son unos unas 300 unos 300 euros a, a mes, y no una mica más, y es peor que no aquí, pero bueno, te, pues puedes, puedes pagar hologuero y tal, a yo me la denegaron en primeras, porque no sé por qué, pues No sé por qué. Me la de Negrón. Pues con tres meses ya me la. Sí que le he cobrado y tal, pero. Y ahora. Y ahora, pues ahora no tengo. No tengo derecho porque cambió la ley Camerón. los comunitarios Bueno, os comunitarios. Si no has trabajado tres meses. No has... Primero, con arribas. Hace trabajar tres meses. Y después. Hace de trabajar un término número de horas. Bueno, hace ganar 150 libras A a la semana. si sí quieres cobrar y son seis meses y bueno llevo una o sea yo no no tengo, ahora mismo no tengo no tengo el derecho pero y he complicado ahora mm. en Alemania la touré pues si te vayas un mínimo sí que tienes derecho pues como aquí y después de subsidios yo cuando estoy en Hamburgo sí que estoy demandando de, para ver si bueno me estoy informando Pero yo no tenía derecho porque no era alemana y era miembro de la Comunidad Económica Europea. Que es una cosa muy rara. o sea, Yo si estás latinoamericana, sí que tenía derecho a un subsidio para, pues, a lo menos digo que te Pero no estar latinoamericana o africana o de fuera de Europa, no puede. Haberte feito boliviana cuando estuviese. Eso pensaba yo, digo, porque no me casé con un boliviano hasta que me dase la nacionalidad. Y pues no, no. ya, pues... Y después, pues, los eh, alemáns por ejemplo, a mi compañera de piso y era alemana, no tenía vaga interés en trabajar. Y a la vez, el Estado sí que les da dinés cuento que eran 300 euros, no sé si era de entre 300 euros y 500. Pero bueno, sí que les da una duya que tú no has de justificar ni que llegues buscando trabajo o sea, no has de ir como aquí en Linaem. A fichar. Sí, bueno, a fichar y que, que cuando le haga una ucierta que se achusta lo tuyo perfil, haz cierta entrevista en cara que... para mostrarlos y, y está no y está mi compañera a lo menos no no iba a cerrar la entrevista ni cosa y ella no quería trabajar lo decía sinas de y tenía más amigos que no quería trabajar y le estaba uh, pues daba un, una duya de o sea que este audio que hemos meso en primeras no que decíbais que, que la chen de, de España del Estado español que ya eran unos todos uno, unos jetas que tenébanos muy tabarra y que no querébanos que no que vanos que vivir de la ture y de cuento en Alemania y... también viachen Chen, mucho bueno, más también, que no que no, <risas> que no aquí hombre y que, y que yo estas cosas siempre estos estos topicos estos ranciofacs no de porque ellos son son ranciofacs yeah, y una de las cosas que me que me corroe vamos cuando yo me fui cuando, cuando Fátima Báñez Bañez y era en el suyo momento de esplendor con lo de que no viva emigrando sino movilidad exterior y cosas así Tenem, tenemos tenemos el audio tenemos el ah, audio claro, a la vez nomás, no <risa> no no no sí sí sí charrane, charrane, no te vayas no, no. pues hizo que remero la rabia no de, de decir Julio está a nuestra ministra de Treballo y, y a realidad qué diferente sí sí, sí. Yo, yo sé que puntualizar también habrá que que remerado. Que, por ejemplo cuando, cuando la touré sí que vas de estar a, cada dos semanas vas de, de ir a pues, entrevistas a ver qué tal no sé qué vas de hacer un registro de, de lo que vas eh, los treballos que vas eh, optau y pues también pues iba tuya de de y más cositas o sea que esas esa, pues ya no, la, no las demandé pero pues, sí o tú vais a pues dice tú demandes bella cosa no no o sea yo con cuando... Cuando plegué ya y apellé un nivel aceptable de francés, sí que me, me escribí en el Servicio Nacional de Empleo de, de Francia y pues de cabo pues me, me gritaban para hacer entrevistas y tal. Dicen y pues como en el caso de Inglaterra, pues sí que tenía que tornar al instituto y explicar cómo iba a ir a la entrevista y tal. Y, joder, hubo un día que había de hacer una entrevista en un, en un lugar a mal de, Perpi, de Perpiñán, estamos pues charlando de unos 250 a 200 largos kilómetros donde os. a fácil entrevista, a torne y tal, y con el, con, bueno, con un pagando servicio de empleo, y me dijo que, que si creaba que podía demandar una, bueno, un, no sé, como que como te una duya el... que, me, que me pagaría con desplazamiento a Berpiñán y tal. yo le dije pues que no No, yo pues no lo de menos ¿eh? que no, no, no, no espera espera le dice que no que gracias pero que no que no feo falta pues que va a pillar el auto y que y querráis y, que y el tío se quedaba súper pillado pero de verdad que lo puedes pedir y que te lo damos inmediatamente y tal y digo, no no que pues mira pues si viadines del estado para fristas historias pues, pues yo pues yo que tenía pasta ahorrada pues yo lo puedo hacer y esa pasta pues que la fega servirá que no bueno yo, yo tan tan creo que, que pueda y tal vez me, me dice el tío que Que se me pillaban en otro trabajo de Perpiñán La casa muda me la gozaba el Estado Ostras Entre Toma, otras oh. cosas, sí, sí, sí Bueno, ya yo me quedaba alucinado digo, Coño, pues va, ¿eh? una casa muda Donde os diga Perpiñán, pues. ostras son perras sí, ¿eh? sí, sí, pues que el Estado te pagaba la casa muda Sí, sí Viva oh. también a otras ayudas de subsidios y tal Porque iba a, por estar escrito las podía haber demandado mm. Pero no no me quise meter en... Inicios berenjenales porque, bueno, pues mientras pueda tirar, pues tiraré millas. Cuando no, pues ya veremos cómo, queda, cómo va a pañar. Claro, te la pagaría tengo tengo porque no te cuenta, ¿no? ¿Eh? ¿no? No, no, que me la abrí, me la abrí. Ah, vale. Me, me la dieron una semana antes de, de tornarte a Aragón. Le, le, le pagarán la casa mudado con un maletín, ¿no? Como, con sobres, como el marcenar. Yo lo que sí que remero, y es que cuando va a entrevistas, bueno, cuando cambié de trabajo de primera o segundo trabajo, Cuando a entrevistas de impuesto me daban dinero para pagarme el tren pues y me recorría bueno. a Alemania haciendo entrevistas y me, me pagaban te daban a Lois normalmente en casa suya o en aunque estarse, y de impuesto pagaban pues 100%. te daban 50 euros este tren que yo también decía que no que no cal no porque sí, claro. y que me cremeras la voz de tu madre sí, diciendo sí, sí. no <risa> <risa> no aceptes no, y gracias. se quedaban súper pillados de que les decís que no sí, y te lo sí. insistían y ya, ya. Yo, yo ni se así que ni ni no me han pagado ni ese aspecto cosa ni, ni, ni, ni, ni no yo, yo estoy que no y hay posibilidad tampoco pero bueno ni un café yo, yo estoy que no en ese aspecto, en ese aspecto o sea, en los angleses no me, me quedo sin sacar en la poncha eh. con esto de la, lo de la casa muda más sí, sí, no, no y mil historias más que yo pues tampoco no me interese en buscarlas y en investigar pero sí que vi nada bueno ayudas a la vivienda bueno a, a, a, a, también Gachen que no en la touré o transporte público y era gratuito. Mm. O metros, o cercanías, etcétera, eso y era gratuito. Yo tampoco nunca lo demandé, o sea, Sí, mandé la PIB Pero ya cuando me iba a retornar Digo, joder macho que <risa> que antes. Lo de la casamuda Cuento que en Alemania También existía Y después que eh, eran alemanes, Porque yo eso lo pregunté Cuando Cuando tú te mandabas Un treballo Que después en enviar Una carta diciéndote Pues no te hemos aceptado eh, Yo tenía un amigo alemán Que se coleccionaba Cartas disas Porque te daban 50 céntimos Por cada carta ¿En serio? Sí, sí A la vez Él eh, enviaba Si te puesta treballos Que él sabía Que iban a decir que no Pero después Iban a dar 50 céntimos Por la carta que le tornaban Sí, sí, hostias. O uh, el email. Bueno, tú ni enviarlo por email, pero ellos, pues, te la obligación de enviarte a carta. Por carta. Yo, yo en, en lo mío trabajo, yo he de una de las cosas que fue ye, ye, trigar, currículums y responder y tal, y muchos, no, lo siento, lo, lo voy a confesar aquí, no los respondo, porque pues, pues, se te va la pinza A partir de ahora los voy a responder todos por pues, si les dan 50 centímetros. <risa> Venga, buen día, que ya, ya tenía yo cargo de conciencia ya. <risa> Bueno, y, y la verdad antes de irte a seguir en bloque, ¿no? Vosotros los tres sois so personas proactivas en, en Zaragoza y, y que he feito muchas cosas que he estado en, en asociaciones en eh, bueno, en organizaciones de, de toda mena eh, Claro todos marchaste allá y, y ¿cómo y la relación? ¿Cómo Eh, ese asociacionismo continás teniendo contacto en por, por internet, físico, dentro de entras en organizaciones de asti porque esas inquietud, no nunca nos las perdemos. La chenque que somos inquieta, como cuento que somos los cuatro aquí, eh, pues siempre queremos hacer cosas, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo estoy cómo estío esa relación? Yo, uh, como lleno caso de Fer yo, cuando, yo me decía si yo viviendo de verdad os o estaba aquí <risa> porque claro cada dos cabos de semana claro o si sea, está a cuatro horas o por ahí de aquí a era, pues no no queda al pillar el avión no queda al pillar el tren ni grandes historias pílaselo tú y bien a era pues cada dos cada tres fines de semana sí que hiera si me va alguna cosa especial pues sí que se va a doblete y luego también pues claro pues cibermilitancia ...y de militancia y... Pues, ...en los proyectos en los que se han brecado... ...pues prevar de... ...de y... ...y sé... Pues, ...pues yo digo... ...viviendo de vez en cuando pues... ...mantienes la relación y, y... las asambleas y todo eso. Yo... ...yo sí que... ...lo otro una mica... ...lo una mica o... ...lo otro mucho a faltar... ...porque sí que así sí que... ...se ha una mica tallada de... ...de digamos militancia... no tanto ciber ciber, ciber militancia que al final la fin pues, y yo, te, te embrecas pues como puedes en, en lo de aquí pero sí que asti sí que no pues, bueno vas a vaya manifestación que no que no y guaire por asti la verdad pero sí que no la verdad que no guaire no guaire militancia por asti o sea que pues, en ese aspecto mmm, otro va a faltar Eh, yo, cuando eran era en los Lugas, imposible o sea, ni, ni me lo planteaba Y pues en Hamburgo sí que... Bueno, antes cuando he estado de Erasmus en Múnich Sí que he estado activa en o 15M de Múnich ¿15M de Múnich? Sí atende Y, y pues, pues eso, cuando cuando era en Hamburgo Y es difícil, como dice Pues no había tanta actividad como aquí Y pues yo, bueno, contacté con una radio libre que pues conseguí que fechas en un programa con yo especial todo estrella estrella ese año y y pues pues cosa con y era un año de muitas movilizaciones por o tema de inmigrants y de las casas ocupas de Hamburgo que las que llevan desalojar y en Isa pues en Isa sí pero que tampoco no guaire porque Bueno, yo sí que a la fin, ¿no? En Hamburgo, ya de unos meses, pues Sí que me rodillé de Chen más activa Pero que a Chen más activada y como la menos activada tí, Pero, <risa> cuando, o sea Que no... Y, y otra cosa también que, digamos eh, te, te chita Tazaga una mica Y también a Luenga, ¿no? Que igual no entiendes Guaire y Te chita Tazaga En ese aspecto Puede ser una mica pues es un punto un punto desfavorable. Pero bueno, también tampoco por ahí se incluye eso en Alemania o en Inglaterra, la verdad que movilización mmm, tampoco no hay el... guaire. Ahora co, que ha revalidado Cameron, es que, empe, em, que son una mica carraña con eso, así que empecé que a a A veíde moviliza, movilización porque quiere estricallar todo, pero... hmm. Bueno, pues si pues te es París, seguimos a, a meter una miqueta de, de música y, y así nos descansamos un, un porqué Y un poker, no, un poker, un porqué no. Y, y eso, bueno de a muitas cantas y, he, y un tema la verdad es que no no me ha costado de de probar música para para este programa porque vias muitas cantas que que, que charran de viajes, que charran de de marchar de país y una y una de ellas que llevo una de las mías favoritas de de la cosa sorda pues he, fa tres Fatresans no que echaron una miqueta, pues de de todo esto de, de los viajes, de lo que se troba a faltar y y de y de, esa, de ese recosir, o dice no dice sentimiento de de a faltar casa tuya así nos escribimos con fa tres signs de la cosa sorda y bueno espero que tus que y tornamos de pues con, con una miqueta más de de viajes y me recuerdo de vosotros el temps de así si es fred y fós exiliat sin separables Y va con va, mejor que avanza, ahora que ha a hablar el idioma. De te llevan, se oscurece, sin que mobilitat exterior, ni impulso aventurero. El que està patint tota una generació és l'expulsió forçosa de la seva terra, del seu entorn, de la seva vida. Una diàspora que té cara lluix dels valencians i valencians que ens han deixat des de l'inici de la crisi. Majoritàriament ells són joves i ells són joves, deixen la seva família, els seus amics, la seva vida perquè no els queda millor opció. Millor dit, perquè en la seva política econòmica, la del Partit Popular, no es deixen altra opció. Se'n van perquè en el seu ambient més proper no troben oportunitats que necessite i necessiten tindre un horitzó de vida digna. Perquè els diferents governs no s'han preocupat d'altra cosa que de rescatar bancs, però cap govern espanyol s'ha preocupat per garantir el futur per una generació que pateix precarietat, exclusió i manca d'oportunitats. Comparto desde luego las palabras de Marina del Moral, donde decía que la inmigración de los jóvenes no se debe solo a la crisis económica, sino a la globalización, a la libre circulación de trabajadores en Europa, al reclamo de profesionales por su buena preparación técnica y en ocasiones a ese espíritu aventurero de los jóvenes. La juventud no ha de ser conservadora, la movilidad laboral les aporta currículum a los jóvenes de hoy en día. Hay que tener en cuenta... Que hay más mundo fuera de esa frontera imaginaria que ustedes continuamente nos dicen que su país. El mundo está en constante movimiento y el centro de gravedad económico se ha trasladado hacia el Pacífico, entre el Océano Índico y el Pacífico. Allí es donde se canaliza la cuarta parte del tráfico marítimo internacional y allí se, está, se han trasladado muchas empresas desde la vieja Europa, incluso empresas españolas que demandan personal cualificado, por ejemplo. En Panamá, el canal de Panamá, está siendo construido por una empresa española, con un equipo directivo. español. La juventud no puede ser conservadora y acomodada. Ha de tener ese espíritu aventurero que le permita acceder a nuevos mercados y nuevas oportunidades. Esas son las reglas de la nueva globalización. El PP, desde luego, no expulsa a nadie. Bueno, escutabanos un, una intervención de un diputado, creo que era de compromiso, en, la, en las Cortes Valencianas, charlando precisamente de esto, ¿no? de, de la chenque que ha habido de marchar, y después pues, villabanos la, la respuesta que le dio la, la pepera de, de turno, Eh, que Antimás fe va a referencia a otra pepera de, de congreso de los diputados español que, que va a eso de, de ese empente aventurero de ese espíritu aventurero de, de los chovens que creo que lo tenemos y se me incluigo entre los chovens creo eh, que lo que lo tenemos pero pero está vivir aventuras no está no ta forzarnos a que hagamos de, de marchar ta, ta lo que queremos uno que queremos u, u darlo Eh, bueno había una componente política muy, muy tismo grande, ¿no? En, en todo esto. Eh, vosotros habéis de marchar ya, no sé, no sé comenta una miqueta porque no trovabas no aquí, aquí Treballo. ¿Cómo y era y se, y se inte antes de, de marchar? Y se ir de puesto en puesto buscando Treballo? y se no, no recibir ofiertas. ¿Cómo era os momentos antes de decidiros a, a marchar? Pues vienes de, de una luita contra un muro Has contra un muro y quieres trabajar de lo que has estudiado De, no sé, has tenido una carrera, has hecho un máster, dos máster Has trabajado y quieres continuar trabajando de lo tuyo Y, y veías que no es posible que <coughs> darte cabeza contra un muro Y ayer ha pues tomas la decisión de marchar y con eso va una sensación de que soy fendo, la locura es esta, no sé qué feré no sé qué me voy a probar, no y llegué una situación de incertidumbre, no, Que falló por lo menos, no sé. pues siempre la verdad que, que se fa se fa duro y, y soy pues eh, citas currículums y tal y y vaya ofertas y tal pero a la fin con tal tasa de, de ature Mm, siempre ya hay Chen con más experiencia, más, más tablas, digamos, más posibilidad de que de que, te, que que te te que le que le truquen al que no a tú Y a la fin, pues, sí que, pues, claro, es pues, ya, ya imposible, o sea, ya imposible y no sabes qué hacer y, y sí que, pues, pues, a la fin, pues, eso a la cabeza, pues, sí, le afecta también y dice, es imposible, Men voy, porque... ...no sabes qué, qué, qué, qué... ...fas, o sea, no sabes qué vas a hacer... ...y, y así más... ...y es eh, muy frustrante... ...porque, claro, tú has estudiado, ¿no? ...te decían de chicos, si estudias podrás hacer lo que tú quieras... ...y estudias, eh, bueno, yo ahora que he tornado... ...me salen trabajos de máximo tres meses... ...o sea, te sale un trabajo que te dura un mes... u tres meses, pero que después... Pues, ...a través has de tornar a buscar bella cosa... ...y ahora yo soy haciendo un máster porque dices... Julio oye, que más, cada vez te exigen... ...más formación... Pero tú veis es que está en la Fátima Bañez, yo no me paraba a mirar me, me suyo currículum, pero veis es que en un Partido Popular, que son aquí han estado gobernando de que ahora a, a, aquí en Aragón ha cambiado ahora para eso estar, pero continúan estando a fuerza mayoritaria y en, en el Estado español son que gobiernan y dices, "Jolio, eh, no saben charrar idiomas ni saben charrar cosas. A nosotros nos han decir charrar mínimo tres idiomas." Fuera o aparte del castellano, Eh, la inglés Y din pues Francés o alemán Y somos chen Muy preparada Mucho más preparada Que la chen que nos gobierna Pero no te sirve esta cosa Y din pues, pues Has de marchar Has de emigrar Pero emigrar Y es una mierda No sé Y es frustrante Y es muy indignante Hombre, y, y, y aquí también ¿No? Porque, eso, porque lo, lo que de, de Tienes los tres masters, el Los tres másters Que cuestan una pasta quizá Y quizá si hay una otra ¿No? pa' que pues, pues eso pues rematar en, en una un call center de estos o en supermercados o tal que son unos trabajos muy dignos y, y que todos hemos feito bella vez no pero pero yo una cosa ahí, es como te venden la moto no de, de estudia y tal que, que es lo que decías una miqueta no y, y pues, para que no muchas vegadas te, te preguntas eso y que creyes que cabría hacer para que para que la chino no no ese de marchar de de país. Faceño ser de jodo, qué pregunta. Hombre, esto esto da para mucho, ¿no? Pero pero eso eh si tras París podemos hacer una una rondeta, ¿no? Y a ver qué qué de ellas nos nos surten. Una una cosa podría estar el dar otro vallo aquí, de verdad, se lo mereyce porque Dicagoral funciona todo por contactos. O sea, no le dan otro a la persona más preparada de ese treballo, sino que le dan otro a este porque lo conozco, o porque su pai amigo de yo o porque. O sea, mirarse de cortar, todo ese caciquismo, porque llega caciquismo. Y bellas, bellas trazas de peras cosas. Mientras eso no se talle no se va a apañar. No se va a apañar cosas. Oh, o mercado en la bola, ¿no? Sí, mm -hmm. pues sí, incentivar, ¿no? Incentivar las políticas de empleo juvenil, porque la ha de marchar... Tampoco no me eh, no es que los jóvenes que han de marchar, ¿eh? Yo cuando estoy en Francia conocía a dos familias, en, bueno, entre ellos, que eran familias, de 50 y 60 años, respectivamente, o sea, Muchas veces chenconfillos con fillos, Sí, chicos, sí, no, no, claro, claro, el... claro, claro, claro. la historia, ¿no? Bueno, ya volviendo al tema de esto, yo sí que, claro, como dice Lucía, por el tema de... de arreglar todo lo, el tema de, del, del empleo que no llega amiguismos, que no llega secretismos, que las eh, ofertas de público de, de yo, se faigan públicas, porque en la mayoría de los casos no, no se enfan, y entonces se tiran entre contactos de H y tal. No, no sé por qué, me llevo veniendo al otro salga por ejemplo. No, <risa> no la Pero, no, todo el tema de empresas semiprivadas y públicas pues de, de dar también. Eh, no sé que tampoco Sí, pero desabria. pelo transparente sí, sí, sí, sí. a lo menos por sí yo bueno yo lo primero lo primero de todo que Calfer y Fer fuera estos Mangurriel ladrones es. esta esta chen que, que nos gobierna y, y que, que entra aire fresco y, y que caigan otras políticas de empleo de economía y todo eso y, y a Biller. y soy pro que pues, fin de ciclismo do, do, dos enchufes y todo eso, para, para que todos tengamos las mismas oportunidades en trabajar un trabajo. Bueno, y, y yo no sé, esto, y una cosa muy cutiana aquí, ¿no?, lo de lo de haber de marchar, pues ya que que más generaciones, lo que decía ahora una miqueta también, ¿no?, de la chen de cuarenta y tantos, de cincuenta, que se ha quedado en estos años en la Touré, también muchos, porque charramos de los chovios también porque en la nuestra generación, ¿no?, aquí todos tenemos, creo, veintitantos, treinta y pico, treinta y pico ya, No, veintitantos, <ríe> me comunican que, que no Bien <ríe> eh, Pues yo, pero todos somos Si fa o no fa, chóven, ¿no? Eh, pero, pero también es verdad que había Que había muy tachín que hizo, que se ha trovado Y yo en conozco el caso que se ha trovado Con cuarenta y tantos, con cincuenta y tantos forachitado de de sistema de, de empleo y yo lo veo también en lo mío en Treballo, ¿no? Que me plegan currículums de Chen de 50 añadas que ha estado toda la suya vida trabajando y que ahora lle y eso y buscando lo que salga porque lo mío en no llega arrachollo y y eso y que y que y que han habido de marchar también, ¿no? Y, y mismo en Treballos pues pues hizo pues muchas vegadas que a lo mejor con 50 años no lle la mayor edad, ¿no? Ta ta felos. Y bien pues veías a un fillo de Dolores Serrat en la en Universidad de San Chorche por estar fillo de Quille y dices, qué vergoña ahí está. y está. Meter, y meter toda una carrera en una universidad privada para que el tuyo fillo se coloque. Y, ama, y además que no lo amagamos. Si a... Y que ya es yeah. segunda vez que se mira de, de colocar a suyo fillo en Bella Cosa Pública. Que <ríe> también yo si estás yo, yo tendría vergüenza ¿no? De... <ríe> decir, hostias, y que estoy saliendo en los papeles porque me son probando de colocar y, y ni a la de tres, o sea no sé, y, y como de pff, reconocer públicamente que no vales ni pa' cascala o sea, de, en fin, pero bueno, no sé, que algún tiene lo suyo nivel de, de dignidad, ¿no? y eso pues, pues bueno, pues ya sin unos refusan los dineros de la casa muda y de, y de ahí se el entrevista a Perpiñán y al otro le, le fan una carrera entera en, en la Sanchorche Ay, Dios mío Bueno, deciba a todo esto ya se, se nos va La flamona miqueta eh, Pues sí, pues que, que aquí París, ¿no? En Aragón, que, que como siempre hemos habido de marchar Pues mesmo a intro de, de Aragón De, de Oslug a ciudad De, de Aragón está Barcelona, a Madrid está todo lo sur de, de Francia, ¿no? también ha, ha replegado a, a muchos y muchas aragoneses y ahora pues está cual si puesto, puesto, ¿no? porque ahora también muchos cruzan o, o charco ¿no? La, yo he tenido pues compañeros que, que han marchado a Canadá, a Estados Unidos, a Latinoamérica y, y tal pero vosotros cuando estés en, en Alemania, en Inglaterra, en, en, en el Estado francés y, y tal Villez eh, y la, la Chenchoven de Asti eva de marchar Utoz continuaban, o podeban a lo menos, o sea, y era, y era una opción les a marchar también pues esto hay una cosa de, del Estado Español o de sur de Europa, ¿no? Eh, también cuento que en Italia, en Grecia y Perastipos también tendrán una problemática parellana Y una cosa, dos sur de Europa y de feito te trovabas a muy tachen griegos, italianos, portugueses, que ya eran en la misma situación que tú, pero alemanes ¿no? Los alemán que se ni van y era pues porque querían, por ejemplo, yo conocía varias alemanas que les pegaba muy todo yo a Australia y se querían irte a Australia, pero por pues como si te quieres irte a Japón, pues porque sí, pero os que querían trabajar en Alemania, no tenían carga problema de trobar trabajo. A no ser que quieres estar una cosa muy rara que pues astronauta, pues sí sí quieras estar astronauta así tiene, pero pero no los que querían se pueden quedar. Bueno estoy en, aquí Asti aquí no Asti en Inglaterra no hay gran problema o sea no no se van o sea porque no no no, no hay no hay gran problema hombre y hay, hay desigualdad y hay o sea no no hay un paradiso pero que pero que no pero pero no, no se van como aquí. ni como sur de Europa, o sea, y claro. Sí, lo mismo, que decir que pienso Armando, que. Armando, deis a WhatsApp. Has <risa> <risa> pillado. No, que, que no, la H de Francia no tenía gran problema en, por ahora. Sí que al principio un poco también la crisis a, a plegalle, pero por ahora sí que no voy no a aguardar problemas de de de Francia, hacer el H de Francia. porque en, en todos estos puestos como te como tiene que a, a, yo me he trucado muy te lo por bueno el otro día a principio había una, una peli que te os recomiendo ayer que llevo Battlefield Royal una peli japonesa de bueno y, de finito oye la peli de la que se copió eh, los juegos del hambre los juegos de afambre ¿no? de The Hunger, Hunger Games. En alemán me demoró En alemán no lo he intentado. Muy bien pronunciado. Muy interesante. Gracias, gracias. Bueno, pues, pues, eso, en, en esta peli, de, y una peli, pues, que, que principian, principio, además los japoneses, ya sabes cómo son, que van a la medolla, a lo que, a lo que cal, ¿no? Y en los, en los tres primeros minutos también tanto a la peli la con vista, una frase. La he visto, Isa, sí, que son de un instituto, en, ¿no? En que pillan una clase de un instituto. Eso, eso. Sí, sí. Pues, llegué de, de que los Los jóvenes de Chapón, pues, han rebelado contra contra el Estado y no fan que dar mal y a la vez, pues, lo que fan, y pillar a, a una clase, está dar ejemplo, ¿no? A pillan a una clase y la meten en una isla que se si los tienen reales y se maten y tal, ¿no? Bueno, pues esto, principiaban En Japón había un 10% de paro juvenil Y los jóvenes se revelan no sé qué yo. Con un 10% de paro juvenil ¿Qué me, ¿Qué me lleves contando, no? Si aquí no había habido Yo creo que un 10% de paro juvenil No había habido la puta vida No, pues, pues eso eh, No sé cómo... ¿Qué, ¿Qué niveles de, de Ature y, eh, y Eva, no? por uy, qué caras fan. de ¿Cómo lo ve llevas? O sea, los, los jóvenes de la vuestra edad O una amiqueta más más jóvenes Reballaban, no reballaban No más estudiaban También esto que nos dicen Que no sé si nos venden la moto, ¿no? De, de que reballan de vez que se falla la carrera universitaria Todo eso Y verdad, hay un mito No tenéis ni idea Como la cara que fa armando por aquí No, sí, yo la, chen, la chencho bien con la que ir a Maltar, sí que irán trabajando. Pero claro, ya tengo ten dos puestos. Yo tampoco no vivía en una ciudad grande, sino que era medio rural y era pues uno de los departamentos más eh, agrícola-ganaderos que había en Francia. yo pues la chen pues de mundo rural pues trabajadores del mundo rural pues, eh, todo el tema de ganadería etcétera ¿no? sí que es verdad que yo he escuchado a mucha chen de, de allá de Francia de que pues que cuando son en la universidad pues sí que fan de este tibulo que le dicen allá que son como pues pequeños treballos pues bien al Ikea bien de Cambreros o bien de, de Lixida, no bueno, yo estoy en Manchester yo en una ciudad con mucho, mucho movimiento universitario mucho mucho joven y tal Porque y, hay, y hay más de un 10% de, de Ature, creo yo. Y no, <ríe> y no se revelan, no sí, los fijan sí. en una isla <ríe> no, no, que se no, maten. No, no, no, se no se Y, eso sí, la verdad, pues, pues, trabajan, yo estoy trabajando lo, lo que estudian, al Tuaiso. O sea, ya hay, en r reino New, cuento un 7% de Ature. Yo estoy 7% público, pero estoy que no hay más por rollos de agencias, mini jobs y tal, pero... Al tubaíso, yo este que, que trabajan, pues más, al de que estudian, o, o bueno, después de rematar la carrera, pues eso, lo trabajan de otras cosas, tal, pero. Eso... En Alemania había muy poco ature juvenil, y más que más, pues de, u bien de gente que de ahí fuera, u de fillos de inmigrantes. Y sí que yo remero que cuando, mientras estudian, sí que todos trabajaban. o sea, en cara que está, un trabajo de 10 horas semanales. Pero el trabajo tenían. Y también remero que, que cuando yo era haciendo Erasmus, había muchas movilizaciones en Alemania, porque dedica a la vez a carrera y era totalmente gratuita, y que le van a cobrarles unas tasas, pero o sea, en comparación con lo que se paga aquí en la universidad, muy poco, pero sí que hasta se movilizó mucho la Chen porque les porque que le a meter tasas. O siga que a la universidad y era gratuita, y con todo y con eso la Chen y era muy normal trabajar desde los desde 18 años. Mm. y que ahora esto que esto que charlará de, de la universidad tengo un, tengo un amigo que es chileno pero que lle viviendo aquí donde fa muchos años hace sí. la carrera en, en Chile y ya, ya se ha aquí y él encara y pagando la hipoteca bueno la hipoteca lo crédito que demandó para poder pagarse la, la carrera de ingeniero eh, y ahora y, y el otro costado ¿no? lo que me decías ahora Alemania las carreras de que fa no guaire ¿no? pues se lo visto de y eran de Valdes, ¿no? y Antimás eh, yo creo que la universidad en la que hacía yo la carrera de ahora que sí que ha cambiado una yo, yo me digo ahora los pres que paga la Chen y la traza de hacer las clases con todo esto las clases presenciales ni a clase ni, ni para cascala eh, porque más trabajaba también de vez ¿no? y imposible o sea porque de, de una man los pres son muchísimo más caros yo cuando me digo lo que pagan me he quedado sin sangre en la pocha Y, y Traman No puedes treballar Para pa pagarlos porque has de estar 100% de, de tuyo tiempo O en, o en clase O haciendo trabajos obligatorios O tal No sé si esto también pasaba en, en esos puestos y no sé si lo veis también, que hay una de las cosas que, que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no, yo creo que, que al reformar, ¿no? De, de que este sistema, este planteamiento, esta elitización de, de la universidad, yo, yo creo que esto ha, ha estado en la saber ¿no? Y que y que hay perjudicando el mitismo ¿no? Que hizo que, que carrera van a poder tener cuatro, por no charlar de OCAP, que hizo ya ahí ya la rematadera. Sí, yo, lo que sí que vi de, pues eso, en Alemania, el de que fácil eras musa de pues cuando fue a trabajar, pues que este sistema de, hasta lo claman bachelor más master, que aquí y lo que ahora quieren tornar a cambiar porque lo han feito mal, aquí lo han feito cuatro años de grau y ahora, un año 3 de más dos, ¿no? Este... Pues o tres más dos, o tres años de bachelor, y era barato, bueno, barato relativamente, pero lo master y era carismo, y el problema y era que con O bachelor no faz cosa, o sea... A carrera, o sea, allí como como Dica O Paso de Ecuador, ¿no? O claro. primer, o, o primer grado de, de una carrera Pues así en Alemania lleva mucha gente que tenían problemas porque se sacaban A primer partido, bachelor y después pues, no tenían dinero a eh, o, o Máster Y sí que van de hipotecase y hacer Pues eso, buscarse los dines Como podían Yo, bueno, no conozco Guaire, cómo va la cosa Así en Inglaterra Pero sí que Sí que cada vegada mmm, se queixan de, de que pagan más taxas y más tal. faños. años y sí, había una protesta en Londres muy harta de contra las taxas con cargas policiales a lo bestia. Y sí que hay protestas en Manchester. Mmm, la semana pasada, fado se ocupó el edificio, encontrados dos retalles de Cameron que bueno, van a estar ni más. pero sí se queisan no sé cómo van los pres la verdad que no lo sé mm. pero nomás sé que se queisan y cuento que no será barato o sea mm -hmm. en Francia tampoco no sé guaire cómo va más de dinero en cantidad pero sí que llevo escritado que la primera carrera universitaria sí que lleva bastante factible económicamente de, de FN no págatela que después lo si a traer y tal pues sí que ya es más complicado mm. Bueno, pues no sé si tenéis bella cosa más, bella sugerencia ta, tas nuestros políticos y políticas, bella cosa que decirles para pa que ninguno haya de marchar tabarra a cabo. Que se empaigan <risa> y, sí. y con esos tienes también, con todo lo que cobran y todo lo que destinan por Asti Fosco, también se podría contratar a dismachen que no habría por qué marchar y que podrían, per, o sea... ...pagarían por un treballo... ...que después pues, repercutiría en todo... ...no, como vistos que... ...pues eh, quedan dan dinero el, ...y eso repercute en los, en los bancos de Suiza... Y, ...y en Andorra... ...y en la resta mica... ...si sí, realmente, si les fa tanto gollo... ...a movilidad exterior, que dicen y tal... ...pues es que la preven ellos, ¿no? Sí. Me, pa, me, pa, ¿Me pa' que no la prueban? Es pues, que la preven ellos en las suyas carnes... ...y pues que, que charren... ...con propiedad... Mm. pico y pala y que se vayan moneros a picar así yo harías. en agosto va a hacer carreteras no, no sé, vamos llegué que, llegué que yo verdad no que siempre este que salí va a principio del programa no eh, que se, como si yo en Laponia, te nirías, te la ponía tú tenías hasta la ponía no pues zarra la boca no eh, que esto y es siempre de no pues yo feria no sé pues feilo. Eh, y que... lo Luis no Marcelo pues, pues eh. exactamente sí sí yo yo siempre antes más vía una una historia aquí no de, de, de que nos hayamos de mover yo hay una cosa que que me que me tiene malico bueno, antimas eh, yo soy muy muy zaragozano no he vivido nunca fuera de zaragoza más de un mes y porque antimas no quiero vivir fuera de zaragoza y hay una hay una cosa esto de que me digan que he de viachar y que he de marchar o bueno viajaré y marcharé si quiero y tan que quiera no y que en fin bueno que se nos va eh, bueno que se me va yo <ríe> si te os paréis para centrarme yo una miqueta que a vosotros os veis muy bien centrados eh, podemos meter charráranos antes ¿no? de que no cuesta guaire de, de trobar cantas que, que charren de ese sentimiento de, de recosido de esa querencia por la por la tierra de uno y charraba también en la entradilla de, de la mia chirmana que marchó de Andalucía hace muchos años y de cuánto la, la trobo a faltar desde aquí sé que no me va a sentir porque no me siente pero bueno, eh, Marta, un saludico y, y bueno, una de las cantas que, que yo muchas vegadas cada, cada vegada que la sentía en directo pues se me, se me callaba la, la clarimeta eh, he de decirlo, la voy a tornar a sentir en directo por cierto dentro de poco Y, y cuento que se me tornará a caer la Glarimeta la por toda la chen, yo no había habido de marchar, pero toda, toda la chen alrededor mío que, que ha marchado, de amigos, de, de familia y de todo, y que siempre pues me trae a la memoria y, y que siempre pues pues eso pues me, me acuerdo de él de y de ellas eh, con muita, con muchas ganas de, de tornar a villerlos Y es la preciosa y maravillosa canta de mermelada de Moras de, de la ronda de de Voltaña Y bueno, pues íbamos a sentirla, íbamos a hacernos la glarimeta la, la y después tornamos y nos animamos una miqueta. ¿no? Los trasnochadores cortejan bajo el balcón Canarios de las Ramblas y un geranio sin flor Bailando calle abajo la noche al fin se marchó ¿Dónde vas para si el molino cerró? Canción de mañana se en un transistor Y un coro de vecinas en el patio interior canción de mañanada que lejos queda Aragón casa mi entre bardas, como te olvido yo mañanita de domingo como en casa del mayor se irán luego a ver al Barça y yo con la nieta al zoo. mañanita de San Jorge triste sin libro ni flor cuando pierde a la princesa para qué vive el dragón pero vive lo mismo que vivo yo hasta que un santo bruto nos clave su lanzón vive en su fría cueva rumiando lo que perdió mermelada de moras los recuerdos de amor moras del Pirineo donde nacimos los dos allá la hecho un pantano yo quise algo mejor Rueda que rueda el mundo con el rodando ella y yo, en este piso oscuro el rodar terminó. Ojos como moras negras en la noche de San Juan, un entoldado de estrellas sobre la calle Rosal. Giró el mundo en su verbena y giramos sin pensar que con cada giro el baile se acercaba a su final. lo que era me hizo barcelonés y ahora uno de mis nietos va a cursos de Aragones anda soplando gaitas y pretende volver quiere hacerme de la chunta si soy de la CNT me trae las huellas el rol y el cruzado aragones la de vueltas queda el mundo si ella lo pudiera ver El camino que unos hacen otros lo han de deshacer Como cada septiembre desde que ella no está Subiré a nuestro valle si me quieren llevar Junto a la casa hundida por ella y por tantos más Les escupiré al pantano y lo haré sin llorar Despacio entre las ruinas cosecharé en el barzal Horas como sus ojos dulces hasta rabiar No es raro que mi hija me las quiera racionar Padre esa mermelada con su azúcar va mal Si supieras que al comerla vuelvo a ver en la casa en pie Y en los labios de tu madre una gotita de miel Ojalá vivas bastante para descubrir por qué asunto mermelada, tú eres mi niña otra vez, y el recuerdo vuelve tierno hasta el pan duro de ayer. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señora diputada, es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas. Pero es una realidad, señora diputada, que desgraciadamente no empezó ayer. 50.000 jóvenes salieron con los gobiernos socialistas fuera de nuestro país. Pero también esa idea de movilidad lleva una idea de intercambio. En 2012, 17.300 españoles residentes en Europa por la crisis. Pero mire, vienen también a España. Hay 30.000 alemanes, 40.000 de Reino Unido y 63.000 italianos en nuestro país. Lo que queremos... Es trabajar para que nadie salga, pero para que el talento huido que haya salido por la crisis vuelva cuanto antes. Esa es su obligación y también la de este gobierno sin duda ninguna. Gracias, señora ministra. La fuerza me y se sí sí casi meterme a bailar ¿eh? en cuentas de <ríe> rematar un programa. bueno eh, escúchanos que ya ya lo avanzaba Santis, no a hostia, a Fátima Bañez Fátima Bañez eh, diciendo esta fatera de, de la movilidad exterior de lo que decíbanos no Fátima Bañez seguro que no va a viajar te agarra a cabo que no quiera ella ni ella ni a suyos fillos ni ni ningún no Eh, entramos una miqueta en no Bloque ya que nos queda una una mica más de de media horeta, eh, y una mica oh, y mostra la parte más más íntima, no más más personal, hemos charlado de política, hemos charlado de, de la experiencia en sí y, y ahora pues y una una miqueta más, pues eso pues como lo lo viví a, a un rango pues más emocional, ¿no? Y y que cuento que como en Toviache pues en Toviache se conoce Chen y y se hace y nuevas amistades faz nuevas uno eh, cómo es tío con qué Chen todos dos chuntez Tos chuntez con Belun qué tal es, tío esa esa experiencia de cómo cómo llega Chen que que conoce o que conoce pues la verdad bueno hasta mmm, Pues la verdad que no, no nos chuntamos tanto con españoles y tal. Así que somos más de chuntanos pues con ingleses, u... más somos punkis y tal, y vamos a conciertos, tal, siempre ya hay, pues, <risa> <risa> hay. Pues eso. Siempre ya hay pues punkis. Bueno, y la chema y además ya muy abierta, muy abierta. De, de Norte, de Inglaterra Escocia y tal, son muy abiertos. En el sur ya, pues, eh, son más son más jautos, pero... <risa> y asinas. Son más como aquí, en el norte, pero... Pero bueno, pues... <risa> que aquí somos muy majos, ¿eh? Que aquí en Zaragoza, de jautos... No, no, jautos aquí... <risa> no. Jautos, no, no. o sea, o Norte, de Anglaterra, Escocia, son más como aquí. no Quiero decir, no sé si se ha entendido mal. A ver, o sur, sur son... Yo, es yo, lo contrario aquí. yo veo una cosa, yo yo cuando, cuando íbamos está ta, ta Cataluña, Tamara, la mía pareja y yo eh, Siempre nos quedamos, porque a nosotros nos fan hoy muchas collas de, de música encantada y tal Y claro, no las billemos por un regular aquí Y cuando íbamos allá, eh, siempre nos quedamos en saber una pocha De que la no baila una mierda, que París no, que, que siga tocando la charanga de, de lugar Bueno, no, con la charanga de lugar se baila más Y, y, nosotros somos hastiándolo todo, ¿no? No sé si te referías a eh, eso, ¿los escoceses son como los catalanes? <risa> <risa> a ver, que son de o un claro, carácter, como los vascos, ¿no? que también tienen una farra que <risa> de un carácter, los escoceses son ordenatar, de un carácter más como aquí. Hmm. El sur de Inglaterra son los hautores o sea, Vale, a la vez El sur de Inglaterra son los catalanes sí, vale. vale. Bueno, no, no, lo que, que siga pero son... <risa> Norte de Inglaterra y Escocia son, son, son majos, son como aquí Son los bailongos sí, Resumen <risa> Please, please <risa> Y bueno, Siempre me... lo faguen media hora El programa ya no. un, un desfaseo <risa> Y bueno, respectiva otras cositas, pues mmm, emocionalmente, por ejemplo, pues hombre, pues con cua, este con este. Sí, sí, emocionalmente. Sí, emocionalmente, queremos, queremos, queremos como, a parte como de queremos vos. La, la medolla. <risas> eh, pues eso. De primeras a los primeros meses, pues mal, mal. O sea, caray con el scarche pues mal, mal. La cindy pues pues te izas, pero pues, eso eh, se pasa pues mal. Creo que se pasa mal. Pero bueno. de lo que hay pues a la fin y, y tiras un tabaco, un escabocón tal y bueno cosas pues yo en, en Hamburgo sí que facía muy buenos amigos, tenía una amiga que iba a Esti pero a los dos meses de plegalle yo pues el remataba la beca y se entornó y conocía una zagala de Donosti con la que facía una chica en amistad y en cara continuamos estando muy amigas y también un amigo alemán, y bueno, también con Issa Maschen, ¿no?, pero con ellos dos, pues como que se va muy ta vida, íbamos juntos dos conciertos y cosas, y, y muy bien, más que más con Issa Zagala, con Ichiar, que éramos como chirmanas, y después pues, también Remero, una Zagala de Madrid, con la que también tenía muy buena relación. Y claro, y es que es amenista porque y es Olenka... Te enfrentas de calotacuana a momentos duros, ¿no? Pues si es así que no trobas trabajo no o en otro barrio te tratan como te tratan pues trobarte con Chen que llega en una situación a la de tú, que te comprenden y que, y que además te puedes expresar en, en el tuyo idioma también se agradéis Sí, pues yo en Francia igual, claro yo eran los amigos míos estos que son viendo allí y pues conocí, pues amigos suyos de otro de y tal pues yo los conocí, claro, yo era Chen de, de Francia Pues claro, en, un, en primeras estás ahí ya porque tampoco no sabes bailar el idioma <risa> y, Pero bueno, ya te a soltando y tal Y pues también, pues claro En Francia pues había um, una ripa chende que llegué Que llegué de aquí que ye, Pues también, pues buscando trabajo Y pues, a través de los cursos de, de Francés y tal Pues los conoces y, bueno Conoces chende de todo el mundo Porque, bueno, los cursos lo estaba en Toulouse Y, pues, y a ingleses y tal Porque también yo la empresa Airbus La, la que, que ya la más importante que ella en Toulouse Que yo como la GM aquí, pero, pero en aviones ya lo grande no Esos son los que fan los aviones Sí Ah, los falen en Tolosa, Los, a, los ach achuntan las piezas en Tolosa O sea, ojo, las piezas ojo. se fan en Sevilla, en otra parte de Francia Las levanta para Toulouse y en Toulouse se ensamblan Y, y despegan mm. ya en Toulouse y las pruebas de avión se hacen en Toulouse y toda esa historia sí. Y se fan la Airbus y ahora pues eh, claro, vía encheñero pues imagínate a dar y tomar y caechen de aquí, pues, y de yalta tengo encheñero pues encheñeros no, no agrónomos como yo obviamente pero, claro sí, no, sí, sí, te iba a decir la, la rama tuya mal No, estaba, no pero industriales con todas esas variedades que vina si pues si me me quedo en la turella sí. pues ya están jodidos porque están chen, pero esto no la hora de Airbus mi macho o sea que estoy así Pero claro, pues con ese chen de los cursos y chen súper variopinte y tal, pero después pues, te vas achuntando y tal, y en que, que fallas vida en castellano también, pues si te achuntas con chen de que yo aprendiendo aprendido francés, pues claro, pues charlas en... ...en castellano... ...hombre, no, en lo tuyo caso ya hay la pera limonera... ...porque la... ...cuento de la chengola que vivía, acharraba también aragonés... Sí, sí. ...y occitano... Sí, sí. <risa> Pero, que además, bueno, ya ya que ayer el occitano así, ti, ¿qué tal vitalidad tiene? <risa> ...no, pues hombre, ...en Toulouse en las carreras están todas bilingües... Mm. ...las carreras ya están rotuladas en bilingües... ...y mismo en Toulouse vi... ...y en la, la carrera de Occitano... ...en la Universidad Pública... Radio en Occitano... Pequeñas emisión de televisión en Occitano también, en Flastroa, que es. En, en la pública. Sí, en la pública. Eh, es que hay un poco rarizo, pero bueno, eh, el Occitano, el Catalán y el Vasco, pues tienen unos espacios mínimos en la televisión pública, mm. cada, en un programa que se hace los domingos, y no sé si el otro también se fa. Eh, revistas, libres, bueno Los Citanos llegue más que presente, o sea, podemos pensar que llegue, no, oh, es ¿eh, Aragonesa, no, no ya me gustaría a mí que esté como aragonesa no y, y claro, pues Escuitas no sé qué no citano, no en, en Aragones, en castellano, en francés y claro, pues fas una unos mezclayos del copón y ya me pasó que, pues, ve la anécdota me pasó también con, con ese tema de mezclar lenguas y y bueno Contará, contará, no tengo. No, pues que irá ahí en a la post en el en el servicio postal y él se va a dar un mio número de teléfono y tal, y claro, pues estoy charlando en, en francés. Y, y solté un, quería decir 82 pues decir, 8, y dos, pues decidió, ¿no? En francés es 1, Ah, claro. Y, y yo solté un 82 como vamos mis soles. Y la tía me miró como si hubiese dicho la cosa más normal del mundo Y esta sí, ¿no? Y pues 82 Pero no sé Me bueno, quedé alucinado y, y era bilingüe en la moza Sí, sí, Aragón es francés, vamos Total, total Hombre, en, en Occitano no se sé dirá para ahí Sí, no. sí, en Occitano se dice oui, Me imagino que va por ahí también Por eso, en Occitano Cuatro y no sé qué Sí, no. sí, pero me, me hizo gracia Mirad hostia, me anda <risa> Tiene memoria la cosa Los chisman occitanos. Sí, sí, pero aquí digo Uy, tanta y pico en algún sitio Y para ratos, ¿alguno? Para ratos Sí, sí, sí, sí, sí <risa> en fin Y, y, bueno, eh, antes, en la, en la canta esta de, de la goza sorda la que hemos meso de Fatresans, eh, charla de, de si a visitarme, traerme casaya y, y, y, y oli de oliva y no sé qué tal cual. Estoy también muy ranciofac, ¿no? lo del el pernil y todas estas cosas, pero, pero sí que ya es verdad, ¿no? que te sí. vas a faltar todas las cosas de, de casa tuya. A las personas, pero que sí, ¿no? Pero también, pues, esas, pues, eso, Opernil, y no sé. ¿Qué llegado que trova a, a faltar? Perasti. Antimás Dachen, que cuento que hizo seguro, ¿no? Horchata. Yo, lo que de verano, en, en, en, en, en Hamburgo, cuando principiaba a hacer calorito, hizo, y decía, Horchata, no, no vino, porque pues, pues, un chelao, pues sí, un chelao y un chelao en todos los puestos. Pero yo remero no, no, no. hizo que de verano otro va a faltar horchata, porque aceite de oliva a la fin te lo puedes mercar a también ti en un supermercado. ¿Pero cuánto tienes? Y más caro. Bueno, también vivíamos como mucho tráfico, yo remero, entre los que lleranos de, de fuera, de, de, de pues ahora te envas tú, pues trayes esto y repartimos y después embala otro. Como que viva un mercado negro de, de óleo de oliva y... de más cosas que, que era cierto y sobaos pasiegos yo recuerdo que a vez me bella bella vez, sobaos pasiegos qué mala suena lo de y más cosas y, y una asturiana nos traía surtillo de quesos asturianos claro oh. Juan Belúnsen iba y tornaba pues y era como la, la fiesta de íbamos a, a comer bien porque a, a comida era una mierda ha habido y, y era como bien íbamos a ¿no? y feaba nos tortillas de trunfas y todo esto pero horchata Ramiro que y era difícil de conseguir porque mismo Colacao en bellas tiendas de productos españoles que me lleva te lo mercan te lo compraban me lleva, lleva, espera, espera, espera. lleva botellas de productos sí. españoles y esto Paula que de segura se sí. nos iba sentindo y era muy fan de una de una tienda porque vendían tomate Orlando que a Paula le fa muy togollo. y viva, pues en berlín y hamburgo viveba tiendas que vendeban productos españoles u de del sur de europa y eso mismo tomate orlando puede vas trobar si sí, yo yo, pocha, yo además dachen que creo que se ha trocado muchísimo a faltar pese a la red social si yo pues va a faltar pacharán pacharán <risa> <risa> pacharán o sea que Bueno, yo vi, en Londres he visto Zoco, bueno, y Manchester he puesto España. Pero estamos charlando de Pacharán, no de Zoco. Sí, bueno, sí. Yo que, yo lo que en, en, Berlín, en Berlín sí que veía Pacharán de verdad, en una medio ocupa pero... Un concierto de Berricharac, pero en, en, en Reino Unido Que ya normal, irte sí. a Berlín a, a el Pacharán viendo a los Berricharac, y es lo normal, de. ¿eh? y y pues, por eso esos embutidos tal ni hay pero son píos y y producidos y otra cosa que se te va a faltar que no entiendo por qué y que no no hay pescado y una isla y hay y pescado pero hombre y los y no, fish no. and chips estos no fish ya, fish sí pero <risa> pero <risa> realmente <fish. risa> sí sí pero solo no no te vas pescado o sea en supermercados grandes y desastrozas de y creo que bueno, caro bueno, tampoco no hay tan caro pero no, no entiendo por qué o sea y una isla <risa> no entiendo yo, yo curioso pero sí, sí pues nosotros con claro, pues con me mmm, iba para pa Citania pues pillaba el auto y eso parecía el, la furgoneta del Mercadona ¿no? <risa> <risa> o algo de no sé qué tal, tal, tal y después siempre ha pegado una turadeta eh, en casa Modesto Y me fijaba una chileta, <risa> claro. iba por el túnel de Versa y claro pues aprovechaba y me unas chiletas, unas, unas garizas y tal y igual. y ya pues claro, pues allá, pues lo que te digo, pues siempre teníamos embutillos y historias de aquí y si no, pff, es que yo cita en como Aragón entonces ahí está, historia cultural y gastronómica y ultra para ella nada, eh, Vía chiletas también, vinaba con garizas, morcillas, vinaba Eto, y ahora pues claro, pues tampoco no O bueno, Pacharán y tal, pues sí, también Pero descubrí el Pastis, que eso es el Ricard El Pastis que lleva. Ah, le... sí, sí, sí, sí eso, yo le... eso también viene aquí Sí, viene aquí, pero claro, yo no me lo fui aquí porque yo solo lo creo que se va, y, va y que ser... lleve lolos. Sí. lolos Pues mira, pues eso lleve un millón sustitutivo del Pacharán, el Pastis Lo pues la pegó, ¿sabes? Te lo pasa ahí antes de chentar y... Y el copón, el copón Y Godin, pues, descubrió otra que lleve la hostia también Que, eso, que es el Armañac Porque han vivido a yo llevar el Armagnac, el departamento más fama Armagnac, y mm. en el, el Years, que era año viviva. Que y el copón, y las cirulitas al Armagnac, que también es un gran invento. Y, y eso que Pues el, el armañac Armagnac es un coñac, Y un coñac Bebidas eh, de Lolo todo, eh. Sí, sí, no, pues estoy llevando pues, de la historia. Bueno, en D'Artagnan y toda esa historia, pues a sí, sí, la sí. zona del Armagnac. De Lolos, de Lolos, Sí, sí. Armagnac <risas> y una palabra occitana con el sufijo A, o sea, sí, uh -huh. con el sufijo además. Y las cirulitas al Armagnac son cirulitas que se han, que van a al Armagnac. Y un invento del copón. O sea, te fas dos isos y tiras ahí gasolina. A ver, y te has echado el... ¿Cómo se hizo? Viniste que lle llegue... Ah, el Juranzon. El Pero el Bueno, y a la localidad de Juransson. Que ye a, a, a otro departamento, mismo a esta A región. Y bueno, y túnel tú, a que yo no marchó por ahí. Que marchaba por Bielsaque. Bueno... Pues mira, me las deis a huevo, porque la siguiente pregunta ya era ¿qué otro vas a faltar aquí de allí? ¿No? El, el Juranson, bueno el Juranson no otro va a faltar, yo. El... el pato, yo el pato. El pato, el cabrón, yo el pato. Bueno, yo, yo por ahora lo tengo fácil porque no me fago ni la horchata ni o, ni los pescados ni ni un pato, por Dios, el pato, el pato, animal. O oh, pachalansi, sí. sí No, no, tampoco. Ah, no, no, no, no yo no, yo pacharán no, yo soy de orujos y estas estas. De lolos también, eh. Sí, de los dos. Es total. Es que no. ya nos hemos lo aliviando ya, ¿sabes? <risa> bueno, te voy a cerrar el micro. <risa> Que son muchos programas ya. ¿eh? Lo que sí. decir. <risa> bueno y la y la resta que te trabas... <risa> Cago en. La resta que te a faltar de de que qué, ¿Qué cosas tenemos. Yo por ejemplo, en eh, yo ya tosedito que un no había echado una mierda y, y lo único viache que fácil que estoy está Dublín, lo tengo mitificado de todo, ¿no? Yo ya bueno, vosotros que me conocéis ya sabéis cómo me alimento. Y, y hasta descubrí yo la cosa más maravillosa del mundo en Islas envueltas, y esto ya fa 20 años ¿eh? que eran las Pringles que aquí no existían, de aquí tardaron igual 10 años en, en plegar desde que las descubrí yo y las probaba a faltar horrores cuando, cuando plegué aquí, porque yo las Pringles soy hiperfan no sé si cuento que seguro que había bella cosa que tenías en Hamburgo, que tenías en Manchester en, en... Os Os <risa> Y, y, que, y que la a faltar aquí, ¿no? Mm, ahora que dices de las Pringles y tal, ahora he parado cuenta. Bueno, y mismo me, me he elevado aquí. Y hay unas galletas. O sea, ye, bueno, yo no sé, yo soy adicto ya. Unas galletas de chocolate. ...no, ya hay dos, McVittis y atrás. O sea, y, y. Bueno, y mismo me, me han comentado que mismo en Transpotting sale. como que son como adictivas o sea y es que yo verdad o sea imagínate la heroína, de heroína la heroína Pues ya sea no sé de... si si me hay aquí pero en fin y otro va a faltar de cuando yo era en Múnich a Viera porque yo era muy buena en Contemporación o sea tú te la bebas y realmente era como si sentases Y era potente <risa> y eso te va a faltar. Y te va a faltar muy todo el chocolate. Porque en cada que el chocolate le llega no gran cosa. Y era muy barato. Y tenían como muchas variedades. Que bueno, ahora había una marca que dice Gitter Sport. Que ahora he visto que la venden en Martín Martín. No, no. Y de pues también, pues el chocolate de Lidl que por 30 céntimos. Una tableta de chocolate con ley con almendras. Pero de chocolate, bueno, no chocolate malo como lo de Nestlé. No, no, chocolate de Zen. Nestlé, no muerte. Y de pues no sé, bellas cosas que vendeban en las pastelerías de. Pues mm. sí, como unos dulces con canela que aquí no se fan y también los te va a faltar. Ah, y la, la chenta da mensa Lo comedor de la universidad Que yo en Hamburgo también iba a chentar para la universidad me Decía que yo era Erasmus y colaba <risa> Y claro Porque yo era comida muy buena Y muy barata mm. Porque, bueno, tenemos cuatro menús Un de ellos siempre vechetarían Y un de ellos siempre colo chico Y nunca no costaban más de tres euros O total y Igual y como aquí, ¿no? <risa> de... En fin. Eh, bueno, y, y también lo he comentado antes de, de bella cosa, charrado, sobre todo Fer de, de conciertos, ¿no? Yo siempre hay una cosa que, que me interesa mucho, que yo la borina. Eh, ¿Cómo yo la borina...? Yo de Fer ya, <ríe> ya, ya me ha contado bella coseta, ¿no? Pero como oye la borina por Asti? ¿Cómo te os apañabas para pa salir de borina...? ¿Qué, qué diferencias qué cosas para llenas en fin contándonos una miqueta las vuestras nois barrenadas si sí, se puede lo que se pueda Oye, en mi caso pues claro pues nos ha presentado como tenemos relación con Chen no quitana de, de, de pollo político y tal pues si vamos a vas ya conciertos que puede estar como si vas aquí a la flamal al cao o un concierto de la ronda ahora mm. pues claro pues si era No sé, ya se llena lo mismo como aquí. Igual, igual. Asti, bueno, asti lachen, ye, muy, muy, muy capina. O sea, pero, vaya, <risa> no, además, empecían a zorropear luego. Y a las, bueno, a las Doce de la son, o sea, bueno, yo he visto a las 8 de la tarde, ambulancias levándose, che, o sea. Vaya, pues como las no, puertas de universidad. ¿eh? Sí, sí, <risa> o sea, ye, son, o sea, tremendo. Y eso, la verdad, que beben como animales. <risa> eso sí, beben unas vieras que... No sé, yo... Nosotros le damos más a la Vira Alemania. Vira Alemania, la, pa, la... ¿Paul Wanner no, la, Sí, Paul Wanner y tal. Asti Asti no sé por qué les, les pago yo... Vira con chenchibre. Que llegué Horrible, llegué como me, beber medicamento, ¿no? O sea, horrible. Y... No sé. Qué mal, pero. Bueno, esto, ¿por esto, qué? no sé, esta, estos angleses son una mica de barrenados, la verdad. Mira, no, pues la, <risa> bien y, bien entendiste el programa. La, ¿no? la, claro, y, tierra de barrenados. <risa> tierra de o sea, barrenados y, en Anglaterra, ya. Y la, la Chen la, che, la verdad que va pasada de vueltas, buf. La pasada de vueltas, pero muy todo. Son muy abiertos también, te charran, tal, buen rollo. No, sí. Ya bien, ya bien. Pues.. Yo remero dos lugares que no lleva garramena de Borina, ni vas ni cosa, que Ubris más dilladas nuevo Y en Hamburgo sí que muy tisma, muy tisma Borina, más que más en Obico de San Pauli. Toma. <ríe> eh, me he de sí que... esa canta, me cago en la mar <ríe> Sí que y era muy divertido y era, bueno, y una zona de marcha, aunque va muy tisma, muy tisma chen, y una locura, lleva un bar que frecuentábamos mucho, que se decía San Pauliet. ...que llegara a obar dos canteros y carpinteros... ...porque... ...bueno, son como un gremio... ...pero un gremio a la antigua... ...o sea que se visten como se vestían antes más... Como, ...salen dis como disfrazados de ellos mismos... ...y era muy curioso... ...y no sé, remero que asnois eran muy largas... ...se principiaba también a las diez ya salivas ...pero ya salivas de nada... ...y ya dica... ...dica que el cuerpo aguantase... ...así que... llevabas que pues trancaban luego, pero siempre lleva vas que ubriban más y no se remataba luego ni cosa. Y sí que remero como anécdota que ahora cuando has preguntado, visto de cómo llegan las nueve, eh, me ha venido, pues llegué yo un día de bolina con, con a mi amiga Itziar que te os he comentado antes, y por la carrera pasó un un que nos dijeron guapas, no sé qué en castellán. Y ya les dije, no sé que les contestemos, pero en castellán y nosotros se quedó Como locos de estas tías Nos han entendido Y ya pues nos fuimos con ellos de Borina Y los llevé a un bar Que yo ya era empeñada En que ya era un bar de música latina Porque me Latin Club Latin Club Pues yo decía Un bar de música latina Nos íbamos aquí de Borina Y os hagáis si sea, todos nos decían Para dar cuenta Que eso no tiene pinta de bar Y yo que sí, que sí Total que nos metíamos primero A mi amiga y yo Y no no era un bar Y era y era a mena de club Sí, efectivamente. Digo que Armando acertó. Eh, sí. Entremos primero atrás dos y nos vemos. Ahora más y que a, y era latino porque tanto as mujeres que ya eran latinas como los clientes también eran latinos y nos vi dónde entrar y se emocionaron, ¿no? La, como la de voleibol. Yeah. Coño, me Sí, sí, esto fue fue gracioso. Pero que entremos y nos tiremos y Ya, no toné, ya ya vuelo que yo era un latín clave en Hamburgo ¿no? no meten a calle 13 Ni salsa, ni cosas raras Que de peito al otro el día Diso eh, Y eranos, pues también por, por San Pauli Pues un bar bávaro Que sentimos que sonaba música latina Y era una, un bar de música latina Pero que era el aspecto bávaro o sea, Como lo mundo al revés Madre mía Eso sí, aquí pueda ir de fiesta por Hamburgo y más que recomendable. O sea, Jordi, pues de estas tres intervenciones queda claro que el rancio factiste de que no había Borina en Europa y que España es lo mejor, tal, no sé qué, y falso, por sí, Dios. Sí, la Chensi de Borina bien en todos los puestos y toda la humanidad somos unos Borines. Pro. La que, que, que se estructure de una traza u de otra, con unos horarios u otros, o con unas drogas u otras, o en ausencia de ellas, no significa que, que no llegue a borine, que y, y muita y muy, y muy buena. Nos queda poco raté, no sé, 10 minutos, una miqueta más. Si todos parís y hacemos una zaguera ronda de anecdotarios, de. Bueno, antes de todo, ¿tornarías a hacer lo que facies Lo que facies día eh, está propuesto. ¿Cómo lo vives? Yo cuento que sí, siempre se aprende. Y, y una experiencia, ¿no? Eso no lleva es fácil y creo más fácil quedarse aquí, pero todo eso que aprendes, pues te lo levas. Yo sí que repetiría en cara que a mi experiencia no estás guay positiva y a veces de ternar. Yo sí. Yo, pues bueno, repetir. En cada pues, Bueno, encara, en Canadá, pues, la... sí, bueno, <risa> en bueno, si, si me si me entornase repetir, pues bueno, si no, si no que otra pues Pues sí, lo que lo que hizo así Europa no igual me iría a América Latina o... te dio cuenta que ye, y hay más futuro que no, una Europa, no sé. Fin. Que yo me pensaba que te referías a a repetir si tornas no esto pasado si tornarían sí, no sí, repetir sí, sí. ah no ah, vale. pasado ah to pasado sí, sí bueno sí. <risa> sí sí yo también yo sí es que repetiría sí bueno eso anecdotario por dios venga Isa Isa que tiene cena pocha que lo sé yo es que mira o sea y con viachas y tal piensas que la chen no te va a entender nunca y dices va pues saben castellano que no se enteran y eso no es así o sea, no, no no es así <risa> O sea, yo tengo, pues yo qué sé, en los supermercados Lleva un Fagalte vallando de cajerita, no sé qué Y llevaba una mala hostia del copón Y iba como gritando y tal Y yo dije en castellano, y digo, joder Y digo, vaya mala hostia tienes, macho Y el tío se me pido No había entendido perfectamente porque yo que en sus de aquí Y me dice, tú no sabes lo que está bajar aquí, chaval digo, vale, vale <risas> Claro, piensas es que no te van a entender Pero sí, claro que te entienden Te entienden perfectamente, hay que todo claro, pero pero había muchas más Bufo, anecdotario pues si que me pillas una mica en Bragas no sé, ahora mismo <coughs> está por ejemplo, está Edimburgo a Villera Defcon 2 que aquí fuimos <risa> ta Edimburgo, no trobar hogar porque vamos con una zorrera <risa> tremenda Trobarnos con unos escoceses más, casi más altos que, que no yo <risa> Flipaos, nos ¿no flipaos ...me decían... ...daddy, daddy... <risa> Ay, ...como si estás... ...algerian... o si estás archelín... ...bueno, no sé... No, no, ...bueno, y, y, era, y era una... ...bueno, una, una historia... ...bueno, y ese viaje... ...estió... ...de un ...bueno... Re ...Renton Style... <risa> ...a la... ...a la de escondes ...o no... Sí sí sí sí, ...sí, sí, sí, sí... ...tarde, pero sí que lo sigamos, sí... <risa> ...bueno, ya he contado... ...bella anécdota... ...a lo largo del programa... y misas de charrar en castellano muitas Yo, yo remero un día, una tarde en Hamburgo que y era con una sudadera y con capucha y llevaba un botellín de agua y por no le valo en la mano me, me soy yo mesma en la capucha Y pasó una, una, una parilla, pues de 50 años, no sé, y le decía la mujer Mira, ahí está, que la han mesado una botella en la capucha y ni se han enterado En castellano Y yo me chiré y decía, sí que me he enterado, si me la he mesado yo misma Y la mujer, principio ¡Ay, qué vergüenza no sé qué, qué vergüenza Se metió, oiga, se metió todo rolla y, y tío muy gracioso más más no vi nada yo yo, sí. yo yo el único viaje le voy a sacar su coye a, a lo puñetero viaje está de entremos en un bar las las amigas mías y yo y, y era un bar muy poli y tal con muita, una decoración muy muy pincha no y, y yo entré chilando, joder, nos van a clavar nos van a clavar Y si, vino la cambrera entre nosotros y nos dijo en un perfectísimo castellano buenas que desean ¿no? <risa> eran de Barcelona En fin, esas cosas con lo del idioma, eso, no en no calfíase, ya fez bien, ya. Armando, ¿te dice dicho con la parola en la boca? No, pues sin más, pues igual, pues marcharte a la panadería, ir a demandar pan y... No sé, que hostias, dije, que la tía se me quedó mirando, y también en tocar castellano, me dijo, mira chaval, que tienes estos panes a estos precios y ya está, ¿sabes? O sea, que es que son así... Sí, en Manchester también ¿Has eh, sentir castellano de, de Cabo cual o sea, lo... entonces todos pu en puestos alto va sí. Bueno, oye, ahora que decías lo de Latinoamérica, tenemos la suerte de que dos de Gus Atroces está también en, en Latinoamérica, No sé si tenés bella bella historieta de, de Asti de cómo llegue, también porque había mucha che, ¿no? Que que, que cuentas de marcharte a Europa, pues eh, se en Latinoamérica. En nuestro caso cuento que llega, que no llega por treballo sí. Yo, yo estoy en Perú un año, pero estoy para hacer otro proyecto a fin de carrera de la universidad. Mm. Y claro, pues y la historia, pues, ya otro mundo, a otros horarios, otra idiosincrasia, ya esperar totalmente. Mm. Yo estoy en Bolivia con una beca en rematar los estudios. Y, y yo cuento, por ejemplo, que a Latinoamérica sí que me iría ahora a, a trabajar o a... Claro, je diferente la filosofía de vida je diferen. No je como en Europa que je trabajar trabajar trabajar y no vivir nunca. Así, pues, trabajas un ratico y disfrutas más. Un rato largo. Sí. Me ahora, ¿eh? No, se ganan tantos dineros pero con lo que ganas... Vives, Vives, y vives mejor. Bueno, pues, bella zaguera parola, bella coseta más que, que decir. Nada, animará a, a los políticos a que se vayan a la ponia todos, ¿sabes? <risa> se finen. <risa> Bueno, pues nos quedamos con... <risa> lo refirmamos todo. Sí, lo, lo refirmamos. <risa> con, ese, con ese mensaje, ¿no? Eh, que, que se tal ta la pone a toda esta chen que nos ha feito... Cara, que la marcha, pobres ¿no? la pones, ¿no? Sí, y a veces han feito sí, sí, pro... Sí, sí, sí. también de verdad pero tienen una no sé son dos habitados por kilómetro cuadrado no o bellas cosas con lo cual pues igual ni los villas ¿no? sí, sí. que no había aquí una región que tengan menos habitantes que hizo que llegue a zona de cuenca teruel sí, soria por, sí, sí. o mayestrato y la par... bueno no sé pero, ¿Pero en teruel eso. no los queremos bueno, no no no perdón no, ya que se vaya grande bella isla distas es que ya por el pacífico perdida Te no. digo que son muy pinchas tú ¿eh? Eh, a ver que van a hacer a ti que te fan un hotel u bella mierda que está hecho en y bueno pues pues muchísimas gracias por, por haber venido Armando Fer y, y Lucía eh, y yo espero billetos con, con en otro en el otro programa eh, bueno no, por a uno, no <risa> Armando no <risa> no no lo edito pero pero Armando ay Armando eh, Fer, Fer y Lucía son o han estado parte de, de Fendorella no de de otros dos programas que que Uriol lo camino aquí en Radio Topo y más se nota que tienen experiencia radiofónica no ya, cuento que todos los que nos has escuchad pues lo lo es notado Armando ha estado también no. convidado en Fendorella mí, y por eso, es, eso es, también también de convidado <risa> claro. por eso y por que <risa> no. le va a toda la temporada <risa> estamos <que> haciendo <risa> No, no. bueno y xo, sinceramente muchísimas gracias por, por haber venido y por compartir con, con todas nosotras no pues pues estos viajes y estas experiencias que he tenido y, y como siempre como en todos los programas pues pues la, la lista de, de cantas que, que hemos tenido sonando pero de fondo pues es muy to larga Y incluye a acero beta barricada aspen el spell Spets, La Pulquería, Cadera Coisa, Estrechinato, goza Sorda, Proud, David Bowie, La Raíz, Manel, Ricochefo, shake Obrin Paz, Sick brains, el Catarres, José Luis Perales, La Bullonera, Mayacan, Fede Ratas, The Dubliners, El Combo Linga, La Ronda de Voltaña y La Bordeta, que escucharemos en, en un... Queremos agradecer este, este programa, tanto a los convidados, a Lucía Armando y a, y a Fer, como a toda la Chen que pues que ha viud de, de marchar, eh, de suyo lugar, si adentro o sea si de fuera de Aragón, y a toda la Chen que luita porque podamos tener un futuro aunque todos podamos, todos y todas podamos vivir aunque aunque queramos, ¿no? Y sobre todo, pues a todos esos amigos, a toda esa familia que, que ha viude de marchar de o país y que tanto y tanto y tanto les les troba a faltar. Decía antes con la ronda de Voltaña y con Mermelada de Moras Que, que era Isa canta de, de la glarimeta Pero vino una otra canta de glarimeta de Que charra de, de eso, dice exilio forzado eh, Y que también me ha feito, me ha feito sacar la glarimeta la muchas vegadas ¿no? Que llegue de, de o, gran ma, o gran maestro José Antonio Labordeta Y que lle la albada con Isa Canta, una amiga trista, pero bueno, las cosas son asinas. Nos despedimos, os recordamos que podéis escutar Tierra de Barrenaos los jueves de 11 a 1 en Radio Topo en FM y que también os podéis descargaros podcast y podéis leer o blog eh, Tierra de Barrenaos en barrenao.blogspot.com. Todos con la albada de, de José Antonio Labordeta, y todos esperamos eh, no venir en programa. Venga, vaya bueno. A los de que se quedan, ya los de que se van también. Adiós a los de que se quedan, ya los de que se van también. Adiós, a y provincia, a Zaragoza y Teruel. Esta es la levada del viento. La Si fue. Esta es la lavada del viento, la lavada de que se fue. Que quiso volver un día. Las salvadas de mi tierra se entonan por la mañana. Las salvadas de mi tierra se por la mañana, para animar a las gentes a comenzar la jornada.